En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Esta investigación nos enseña la verdad de las cosas. La verdad no está en lo que se muestra. A menudo la gente enseña solo sus fuegos artificiales, pero no enseña la realidad. Una investigación efectuada por la Universidad de Oxford demuestra que debido a las capacidades de nuestro cerebro... ...sólo estamos preparados para tener cinco amigos de verdad. Nuestra corteza cerebral solo está preparada para tener retrato en la vida con unas 150 personas, que solo estamos capacitados para tener un vínculo estrecho con 35 personas, ojo, que no creo que sean pocas, que de ellas solo con 10 podemos tener lo que entendemos por cercanía, y que solo... Cinco amigos son como hermanos Quien diga yo tengo más O miente o es tan bueno Tan bueno que cree que da su corazón Pero no va a recibir lo mismo Comentamos Esto es en La Rosa de los Vientos Estamos en la sintonía de Onda Cero. saludos Saludos de Bruno carañosa En nombre de todo el equipo que hace posible este programa Que comienza ahora mismo Y que estará con todos vosotros Hasta las cuatro Tenemos ya los motores en marcha Arrancamos La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y de vez en cuando, os lo recordamos hoy también. Los sábados estamos con todos vosotros entre la una y las 4 de la madrugada y los domingos por la noche de una y media a cuatro de la madrugada. Y tenemos una etiqueta en Twitter, Almodía, Rosavientos, Almodía, Rosavientos. Y pilota al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, en la codirección, Silvia Casasola, en la redacción y producción, Javier Sevillano. Y atención, lo que os vamos a contar ahora, en unos minutos tan solo, es una de las historias más bonitas que jamás hemos contado. Nos hace formularnos muchas preguntas y nos hace tener esperanza. Mucha esperanza es una aventura protagonizada por una mujer a la que se le paró el corazón durante seis horas, nada más y nada menos que seis horas. Y un grupo de héroes obró el milagro. Eran médicos, le devolvieron a la vida. Es un milagro médico. Y esta noche estará con nosotros un miembro de ese equipo médico. Hablaremos eh, también en el círculo secreto de este asunto y de otros casos eh, de resurrección. Además, eh, en URECA os eh, contaremos eh, cómo se ha hecho un descubrimiento científico de primer eh, nivel gracias a las olivas era eh, Comado Martínez. Además, os contaremos en la cara B... Quienes son los beneficiados del cambio climático, señales del fin del mundo y callejón con José Manuel Esquivano, el mundo del cine protagonista. Y más, mucho más esta noche en La Rosa de los Vientos, porque va a estar con nosotros una de las científicas más importantes de nuestro país, Sonia Fernández de Vidal. ¿Creéis más? Pues sí, lo tenemos, y lo tenemos, eh, bueno, lo contaremos en lo que ha pasado, en la sede de la OTAN, espionaje en la OTAN. En materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. La última cumbre de la OTAN ha sido un caos. Más allá de la verborrea insultante de Trump y la respuesta en forma de cachondeo sobre su persona de líderes de otros países, el hecho es que los miembros de la OTAN no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir. Los enfrentamientos tienen raíces en un pasado plagado de luces y sombras y en algunas importantes disidencias que contaremos en un rato, junto con el tirar de la manta, que vamos a hablar de los espías y el cambio climático. Y, y de una embajada, lo que hacían para reciclar. La reciclar ¿no? antes de que sí, sí. son mucho más modernos. Sí, pero esto removía en la basura de otra <risa> forma, ¿no? Efectivamente. Sí. <risa> Más cosas, eh, pistas eh, para conocer eh, cuál es el personaje oculto de esta noche y sorteo del libro, importante libro dedicado. ¿Qué nos ofrece Silvia Casasola? Pues buenas noches a todos. Bueno, el libro, hay que recordar que tuvimos aquí con nosotros, en La Rosa, a un compañero, a Alex Fidalgo. Y él pues dijo, mira, yo voy a tener un detalle con todos nuestros oyentes, así que voy a dedicar mi libro, Lo que tú digas. Ya sabéis que hizo entrevistas a muchísima gente y la verdad es que, pues... Es diferente, es un libro que, que te encuentras muchísimas cosas porque tienen ahí ese momento y que la gente pues, le confiesa cosas y hablan tranquilamente. Bueno, pues hoy en nuestro concurso todos los que averiguéis quién es el personaje de esta noche tendrán la oportunidad de conseguir ese libro, uno de vosotros, eh, no todos. Bueno, pues esta noche toca averiguar cuál es el protagonista de nuestro concurso entre los afamados arquitectos españoles internacionales que os voy a proponer y aquí va la primera pista ¿quién será si su gran capacidad creativa era plasmada fielmente en sus fantásticos proyectos y os damos las opciones el catalán Antonio Gaudí el valenciano Santiago que polémico y el andaluz Aníbal González en rosa.vientos onda 0es o con almohadilla rosa.vientos en Twitter decidnos cuál es vuestra opción y bueno venga a ver si acertáis y conseguís El libro, lo que tú digas. La una y siete minutos, hora de comenzar. La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Posiblemente este es uno de los temas más fascinantes, heroicos y bonitos de los últimos tiempos. Una mujer hace tan solo un mes iba a volver a trabajar. El próximo lunes se le paró el corazón durante seis horas. Fue reanimada y ahora mismo, bueno, la verdad es que va a ser mejor que nos lo cuente el director del programa ECMO del Valdebron, en donde ocurrieron los hechos, Jordi Riera, muy buenas, ¿qué tal?, Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Jordi bueno. es una de las personas que estuvo en ese equipo de médicos, eh, casi, casi podemos decir, de este milagro científico, ¿no? <risa> es un poco oxímono, milagro científico, creo yo, pero sí que yo creo que milagro... Eh, en la forma sí que explica el caso, yo como científico pues mira milagro es una palabra que siempre claro. me ¿no? ha pero sí que es verdad, coincido contigo, que es un caso excepcional. Un caso excepcional seis horas separado el eh, corazón, ante todo tenemos eh, que darte a ti y a todo el equipo a toda la gente que ha participado las eh, felicidades, eh, porque gracias a vuestro trabajo se puede contar esto ¿esto que lo podemos eh, calificar o no? Bueno, no, eh, porque es el eh, científico como una resurrección, pero En cierto modo casi podemos decir que esta mujer es que se le paró el corazón durante seis horas. ¿eh? No era una parada cardíaca normal, era una parada cardíaca de largo tiempo y de largo recorrido, ¿no? Sí, exacto. La cuestión es que ha estado mucho tiempo el corazón parado y a pesar de eso ella, como bien comentabas, va a volver a trabajar el lunes. Es decir, no tiene ningún déficit neurológico. Eh, a pesar de haber estado tanto tiempo, por corazón... ejemplo. No. A mí me gustaría que nos contaras Jordi cómo os informaron a vosotros del caso, porque me imagino que primero el marido eh, contacta con gente para que uh -huh. les ayude y uh -huh. luego ya directamente pues hacen los primeros auxilios y uh -huh. os ponéis eh, to todo en marcha. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo os llegan las primeras informaciones sobre Audrey y en qué condiciones está? Era la, la activación efectivamente la del marido, es interesante porque eh, estaban les eh, sorprendió una tormenta, hacía mucho frío, se intentaron refugiar detrás de una roca, fue insuficiente al final a cuatro patas, literalmente alcanzaron una zona eh, con la que podían contactar con los servicios de emergencia, con los bomberos concretamente, eh, pero desgraciadamente no tenían una geolocalización muy precisa, entonces eh, se comunicaban a través de fotos. ...fotos del entorno y, y el, el, el servicio de bomberos... ...que han hecho un trabajo excepcional brutal... ...es decir, yo yo voy a hablar de lo que hicimos dentro del hospital... ...pero eh, quiero transmitir también el, el gran esfuerzo... ...y el trabajo que han hecho los bomberos... ...el Servicio de Emergencias Médicas, el SEM... ...aquí eh, eh, en este caso... ...entonces localizaron a, a, a la pareja... ...cuando llegaron Audrey ya estaba en un estado de inconsciencia ya tenía el corazón parado y luego con los servicios de emergencias médicos pues nos trajeron a Odri eh, eh, aquí al hospital y luego, pues bueno, aquí también hicimos todo el proceso de canulación que pues si queréis entramos a continuación. Un proceso en el que intervino mucha gente. ¿Cómo llegó Audrey, eh al hospital? Porque llegó después en de varias horas de parada cardíaca, ¿no? sí eh, llegó con el eh, obviamente estaba inconsciente porque el corazón está absolutamente parado en todo el en eh, todo el momento desde que llegó llegaron los servicios eh, eh, los, los primeros intervinientes el corazón no latía en ningún momento el corazón volvió a latir a las seis horas de desde, desde este punto inicial eh, así que nosotros cuando vino al hospital eh, era una paciente eh que llevaba mucho tiempo parada pero Yo creo que esta es el, la clave de la cuestión, era una paciente que se le había parado el corazón por hipotermia, porque su cuerpo había bajado demasiado la temperatura y en esas condiciones el corazón se para. Yo creo que esta es, esta es la clave. La hipotermia que puede resultar mala en este caso parece que incluso eh, fue lo que permitió eh, que ella invernara en cierto modo. Sí, sin duda, eh, eh fíjate, la hipotermia hizo que el corazón se parara obviamente esto va en contra del paciente obviamente porque si el corazón no funciona, no llega oxígeno suficiente a los a todos los tejidos, pero por otro lado la hipotermia digamos que conserva algo mejor todos los órganos especialmente el cerebro. En una condición de hipotermia eh, eh, quiero recordar que Audrey llegó con una temperatura de 18 grados aquí al hospital, en esas condiciones el cerebro tolera mejor esa falta de oxígeno uh -huh. entonces este es esta es la clave que consigue con la que conseguimos explicar que Audrey ahora está en una situación neurológica impecable porque ella en las constantes vitales cuando llega porque una de las dudas ¿eh? porque ya sabes que este este caso ha dado comentario muchísimo sí. y entonces sí. decían pero ya respiraba, no respiraba, no. está como como en coma ¿en qué situación está? No, es decir, no, el, el corazón no eyecta, no manda la materia prima necesaria para que los órganos funcionen. Ni funcionaban los riñones, ni funcionaba, el, el, en este caso, lo que comenta es la respiración. El paciente que no respira. Si está el corazón no bombea, claro. no, no, no hay manera de respirar. Entonces, lo que se hace es eh, sustituir, de alguna manera, la función de, de, del, del corazón con compresiones mecánicas, que seguro que los oyentes y vosotros eh, habéis oído sobre ellos, es estas lo que se llama masaje cardíaco que uh -huh. eso dentro de los instructores no nos gusta la palabra masaje pero bueno, es lo que es lo que eh, eh, no, es, es, la palabra que más conoce la gente. Masaje cardíaco, por un lado eso lo que intenta es sustituir la función del corazón y por otro lado con una un tubo orotraqueal que es un tubo que se coloca en la tráquea y oxígeno, pues se intenta sustituir lo que sería la respiración de Odry, de pero esto, estas maniobras son muy tienen muchas limitaciones, es decir Haciendo esto consigues mandar algo de oxígeno a los tejidos, pero eh, es muy poquito. ¿Y ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo os dais cuenta de que ella estaba volviendo a la vida, que estaba volviendo a respirar, que su corazón volvía a latir? y eh, ¿Cómo fue ese momento? Supongo que muy emocionante, desde luego. Sí, claro que sí. Mira, el proceso fue el siguiente. Llegó, como digo, eh, sin latir el corazón, eh, absolutamente sin ningún tipo de función, eh, incluyendo la respiración, lo que comentabais antes. en esa eh, Vino en esa situación, a 18 grados. Entonces, eh, eh, como he comentado, con las compresiones torácicas y el tubo traqueal, administrándole oxígeno a los pulmones. La teníamos en esa situación. Entonces, teníamos que hacer dos cosas en ese momento. Uno, Eh, distribuir mejor el oxígeno eh, a todos sus tejidos, es decir, sustituir de manera más eficaz el corazón. Y dos, eh, calentarla, obviamente. Si el motivo de, de que se haya parado el corazón es que está muy fría, pues hay que calentarla. Este calentamiento hay que hacerlo de manera progresiva y, y, y más o menos programada. Entonces... Y ahí entra el sistema del que se está hablando tanto, que es la ECMO. Eh, la ECMO es una máquina que lo que hace es mover la sangre y oxigenarla. Es decir, eh, la utilizamos cuando el paciente no es capaz de mover la sangre, es decir, le, le, no le funciona el corazón, o cuando el paciente no es capaz de oxigenar la sangre, es decir, no le funciona el pulmón. En el caso de Audrey no le funcionaba el corazón. Entonces conectamos la máquina y esta máquina lo que hace es sacar la sangre de una vena Eh, ...obviamente en la vena eh, el, los niveles de oxígeno son muy bajos... Eh, ...se pasa a través de un oxigenador que está en la, en la propia máquina... ...dentro de la propia máquina y vuelve la sangre eh, completamente oxigenada... ...al organismo eh, de Ode. En ese momento eh, el ritmo cardíaco, que era ausencia total de ritmo... ...en ese momento, en cuanto iniciamos el, el, el, este soporte el ritmo cardíaco cambia, digamos, a eh, pasa de una lo que se conoce como asistolia es decir, ningún ritmo pasa a fibrilación ventricular. Ya habéis oído hablar de ella. Fibrilación uh -huh. ventricular es un ritmo que es muy malo, pero no es tan malo como la asistolia, ¿no? Explicándolo así muy básico. Muy sí, básico sí, sí. ¿no? Entonces, eso ya es una buena noticia, eso ya es una buena noticia. Bueno, sigamos. Entonces, lo que hicimos fue calentarla progresivamente, esta máquina, la máquina ECMO, nos permite calentar progresivamente y protocolizadamente la temperatura de la paciente, es decir, podemos decir, pues mira, en las próximas dos horas le vamos a subir un grado, o en las próximas seis horas le vamos a subir cuatro grados, etcétera, Podemos hacerlo progresivamente. Entonces, cuando llegamos a 30 grados de temperatura corporal, lo que hicimos fue desfibrilar, que eso seguro que, que los oyentes y vosotros habéis visto eh he eh, eh, eh, oído esta, lo de las palas eléctricas uh -huh. que un sí, poco sí, sí. como bota al paciente cuando cuando se desfibrila y en ese momento fue cuando eh, recuperamos el corazón. En ese momento fue cuando recuperamos el corazón. Hasta este punto cuando nosotros nosotros recibimos a la paciente, nosotros éramos bastante eh, eh, confiábamos bastante en llegar a este punto. Y este punto no nos preocupaba en exceso, es decir, yo, nosotros queríamos el corazón lo vamos a recuperar. ...el problema y nuestra preocupación era el cerebro... ...porque había estado el corazón mucho tiempo sin funcionar... ...en esas condiciones el cerebro sufre... ...sufre menos cuando está bajo de temperatura... ...que era el caso de Audrey... ...pero en ese momento no lo sabíamos... ...en ese momento solo sabíamos que habíamos recuperado el corazón... ...y no sabíamos Audrey si iba a despertar o no... ...entonces fueron eh, eh, los siguientes días... Eh, ...los siguientes 24 o 48 horas... Eh, pues bueno, fuimos viendo que Audrey iba despertando, despertando, despertó completamente. Y que lo hacía, y... perdona, con todas las capacidades intactas, o Totalmente. casi todas, ¿eh? era lo sorprendente. Sí. Sí. No, no, todas, todas, pues decirlo bien, todas. Es decir, nos preguntó, ¿qué hago aquí? Ah. Claro, sí, sí, sí, a sus órdenes, ¿no? Y <risa> fue no, en eh, dos días solo. Sí, sí, estuve estuvo con un, una duración de, de soporte muy corta. Eh, eh, es que todo ha ido muy rápido con ella. Eh, eh, para empezar, eh, eh, lo más importante, la coordinación entre los diferentes eh, grupos asistenciales, los bomberos, servicios de emergencia médica, aquí los propios servicios aquí en el hospital. Bueno, fue todo bien eh, y estamos contentos por ello. Y esperamos poder ofrecer esto a todos los pacientes que nos vengan aquí al hospital. Claro, ahora se preguntará mucha gente, bueno, ¿y esto tiene futuro o es una circunstancia excepcional de un solo caso? ¿O se puede aplicar ese, sí. eh, esa máquina, la ECMO, tú eres el director del programa ECMO uh -huh. del uh -huh. eh, Valdebron, se puede aplicar esa técnica a otras personas que sufran una parada cardíaca como esta? Eh, bueno, esa técnica de futuro tiene pasado, presente y futuro. Es decir, uh -huh. este no es el primer caso en el mundo este no es el primer caso, es el primer caso en España y es uno de los más es decir, los casos que han, han eh, parecido a este, eh, son muy pocos publicados en la literatura y, y ninguno ha ido ha ido tan bien eh, digamos en, en tiempos es decir, lo que te comentaba que hace un mes tuvo el problema y va a ir a trabajar el lunes ni, ninguno ha ido tan bien eh, eh, entonces eh, de, de hecho eh, estos pacientes eh, comentándolo con mi equipo eh, hace meses ...ya nos planteábamos esta situación... ...ojo, que eh, con la, con esta máquina podemos... Eh, ...recuperar pacientes... como el, ...con el perfil de Audrey, ¿no?... Eh, en, ...para el perfil de Audrey... Eh, eh, ...esta máquina... Eh, ...está indicada, es decir... ...lo volveríamos a hacer, sin duda... Eh, Podemos tener más o menos suerte. Eh, podríamos haber tenido peor suerte que el cerebro de Audrey hubiera sufrido más isquemia y Audrey no hubiera despertado bien. Eso podría haber pasado, porque hay muchos factores interviniendo en esto, pero sin duda lo volveríamos a hacer y es lo que se tiene que hacer. Ojo, quiero decir una cosa, eh, no es en cualquier parada cardíaca. Esto es importante que la gente lo tenga claro. En el caso de Audrey es muy particular porque la parada cardíaca ...acontece como consecuencia de la bajada de, te de temperatura. No es lo mismo un infarto, por ejemplo, que seguro que conocéis... ...a veces el corazón se para por un infarto. En ese caso, eh, los tiempos de parada cardíaca eh, eh, pues son mucho más cortos. El cerebro enseguida eh, sufre eh, en minutos... Pre lesiones irreversibles en ese, en ese caso. Así que eh, eh, no sería un caso superponible a, a, a, a, al, al de Audrey. Eh, eh, eh, Es decir, sería otro contexto que quizá en ciertas circunstancias también estaría indicada en lo que se conoce como ECMO-RCP, que es eh, la reanimación cardiopulmonar donde interviene la ECMO, que es uno de los temas eh, que desde un punto de vista científico ya más médico pues está más, eh, si me permitís la expresión, en apogeo. Uh -huh. En el caso de, de Audrey, eh, ¿ella fue plenamente consciente cuando despertó? Porque has dicho que decía, ¿qué hago aquí? Pero sí. ¿ella se acordaba de lo que le había pasado? Tiene cero recuerdos, no recuerda, solo recuerda que se fue a hacer trekking y que se despertó en la UCI, es lo único que recuerda. Jordi Riera, director del programa ECMO del Valdebrone. Muchas gracias eh, por estar con nosotros Y sobre todo, felicidades eh, por lo que habéis conseguido Habéis conseguido algo que para nosotros y todo lo que nos escuchan es un hito Jordi Gracias a vosotros gracias. Gracias. Buenas noches gracias. En Onda Cero, la rosa de los vientos El Círculo Secreto. Sin duda, es un caso espectacular. Un caso único. Mañana esta mujer vuelve a trabajar. Estuvo seis horas con su corazón parado, casi muerta, y ha vuelto a la vida. Ciencia, pero... ...la aplicación de la ciencia y del conocimiento han conseguido casi casi un milagro. Hay casos parecidos y vamos a comentar algunos aquí... ...en el Círculo Secreto con Josep Equijarro. Josef. muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, apasionante lo que contaba el Desde luego, ¿eh? Jordi Riera... ...y es algo que hace que los vínculos entre la vida y la muerte se hagan cada vez más laxos, cada vez más amplios, y que nos eh, permiten cambiar el término reanimación por el de revivir, que es algo muy importante. Y algunos casos traigo, Bruno, que te van a poner los pelos de punta. O sea, que estén por, pendientes los oyentes, ¿no, Juset? Por, ejemplo, por, que por sí. ejemplo, el de esta mujer, una mujer que, entre comillado, por supuesto, vamos a decir que resucitó, pero ¿cuándo lo hizo? En un velatorio, estaban diciendo que guapo está el cadáver, pues el cadáver estaba guapo, guapo, ¿eh? Bueno, ese podría ser el titular, vivo, vivo. La, la cosa es uh, algo más compleja, esta mujer es argentina, sí, sí. María Muñoz, 85 años, y lo cierto es que eh, fue, vamos, se firmó el acta de, de función. no se le realizó autopsia alguna, y el cadáver fue trasladado, en este caso, a los servicios funerarios, pues para que la amortajaran y la llevaran consigo hasta el velatorio, donde ya estaban los uh, familiares pero el caso es que Cuando la mujer ya estaba en el ataúd y iba a ser trasladada al cementerio, los, uh, los choferes, vamos, el personal de la funeraria, se dieron cuenta que algo extraño estaba sucediendo ahí detrás, en el, en el uh, cofre funerario, en el ataúd. Y, eh, bueno, con algo de, vamos a decir, de nerviosismo por su parte, abrieron y la mujer al parecer respiraba curiosamente y es algo que ha dicho Jordi Riera y en algunos de los casos que vamos a examinar se da al 100% no recordaba qué había pasado pero eh, el coche dio media vuelta y fue eh, de nuevo llevado hasta el hospital donde de nuevo se la volvió a ingresar y en este caso eh, para ser tratada de la dolencia que le aquejaba imagínate que estás en el velatorio esperando a que venga el muerto tu Tu madre no llega, tu madre no llega, tu madre ha resucitado <risa> eh, Menos mal que ya no recordaba nada, porque seguramente diría Oye, que tú has estado velando el cadáver, has estado diciendo cosas que no son verdad <risa> Pues eso podría ser realmente terrible, pero eh, es importante señalar Tanta que pena, tanta los... pena, me estaba jorobando de taller, ¿no? <risa> Efectivamente, sí, sí. que en muchos de los, eh, vamos, en el 100% de los casos eh, que vamos a hablar se dan toda una serie de circunstancias que quiero poner en relieve y es que en ninguno de ellos eh, se puede decir que haya una negligencia médica. Es decir, eh, se han seguido los procedimientos para determinar que esa persona estaba fallecida, técnicamente hablando. ¿Cuál es el procedimiento para determinar que una persona está muerta? Bueno, en el siglo XVII, eh, XVIII, eh, como vosotros sabéis, no había otra forma de saber que una persona estaba eh, muerta hasta que aparecían lo que se conocían las como las libidideces eh, cadavéricas, es decir, la descomposición, Pequeñas manchas verdes eh, que aparecían en el cuerpo y que ya eran síntoma inequívoco de que aquella persona no iba a, a, a volver a andar. Yo recuerdo, no, de... sé, no sé si lo recuerdas tú también, que a veces salía que ponías el espejito justo enfrente de, ¿Sí? la, de la boca a ver si le salía un poquito de va si o algo. respiraba, sí. que este eh, es el caso, por ejemplo, que hubiera resuelto el problema de María Muñoz porque lo que ocurrió es que sus constantes se quedaron a cero, el corazón aparentemente no funcionaba pero sin embargo seguía llegando oxígeno a su cerebro y por alguna razón volvió a reanimarse en un proceso digamos natural que no se puede explicar porque los médicos insisto llevaron a cabo todos los procedimientos que es concretamente poner el electroencefalograma y ver que no recogía actividad eh, eléctrica ¿Qué ocurre con el, el electroencefalograma? Pues que eh, este aparato lo que consigue es medir la actividad eléctrica entre doce y dieciséis milímetros de la corteza cerebral, pero puede ser que esa corteza esté destruida y que, sin embargo, tanto los núcleos basales como el tronco encefálico puedan seguir funcionando y eso... En un momento determinado puede hacer que vuelva a funcionar con lesiones cerebrales probablemente muy graves, pero que podría volver a funcionar. Pero eso no explica, por ejemplo, hemos escuchado el caso de Audrey, que se ha dado por un, eh, digamos, por, por un descenso, por una congelación de, de, de, sus, de sus músculos y por lo tanto también de su sangre, pero... A la vez que eso motivó la muerte, ha sido imprescindible para su reanimación. Pero todos recordaréis un caso de este mismo año, el de Gonzalo Montoya, 28 años, que estaba en la cárcel de Asturias, condenado a tres años y medio por robar chardarras. Hablamos de, de un hombre que además había intentado suicidarse varias veces a través de... La toma de pastillas, de barbitúricos, y eh, bueno, al parecer fue dado como muerto, y cuando se le iba a practicar la autopsia, que esto es muy heavy, imaginaos, estáis ahí en, tumbaditos ¿eh? en, la, en la camilla, que debe ser de un frío eh, tremendo, porque es metálica, es, muy y que estás ahí a punto de abrir el pecho, el hombre el hombre eh, se levanta de la tumba se levanta, una cosa, con lo cual el, abrió el ojillo y dijo ¡no! <risa> el infarto <risa> le debe dar al, al doctor que está a punto de abrir al cadáver, porque yo es que no me puedo, no me puedo imaginar la, la circunstancia ¿Qué, ¿qué había ocurrido? ¿qué es lo que explicó la medicina en este sentido? bueno, pues que Gonzalo Montoya había tro, tomado una, un cóctel de sustancias estupefacientes y había muerto por esa sobredosis ...pero que en realidad... Ese, ...ese cóctel de barbitúricos... ...lo que había conseguido... ...era dejarlo en un estado de coma profundo... ...es decir... ...un coma inducido... ...pero no inducido por los médicos... ...sino inducido por la propia eh, sobredosis... ...de manera que... Eh, ...digamos... ...sus músculos dejaron de funcionar... ...sus constantes vitales... ...se quedaron al mínimo... ...digo cerebrales... ...y el corazón se detiene... ...y sin embargo... Por, por un procedimiento natural el hombre es metido dentro del frigo ¿eh? Eh, quiero decirte eso yo creo que reanima a un muerto nunca mejor, dicho. nunca mejor dicho claro, porque se pone en marcha precisamente en ese, eh, en ese momento la familia quiso denunciar por negligencia médica y la historia no ha prosperado, lo cual significa que se siguieron de nuevo todos los procedimientos para revivir, en este caso a, a don Gonzalo Montoya. Hay una película que se titula creo recordar, este muerto está muy vivo, sí. ¿no? Sí, es verdad sí, sí, sí, sí. es verdad Y, y, y hay casos al revés, Bruno, eh, también este mismo año, el claro. 11 de julio, murió en Reims, en Francia, Vincent Lambert, seguro que os acordáis, aquel... Es que la frontera que... entre la vida y la muerte no está clara eh, cuándo pasa una cosa y la otra, ¿no? ¿En qué momento se puede determinar que tal persona está eh, clínicamente muerta? Claro, porque, insisto, el procedimiento que seguimos en la actualidad es el electroencefalograma, y la tertulia pasada, de la semana pasada, si os acordáis, hablábamos con Juanjo de los de las personas que eran capaces de vivir sin cerebro aquella ...no a aquella niña que nació en Inglaterra con un 20% de su... ...perdón, con un 2% de su función cerebral... ...es decir, literalmente no tenía cerebro... ...y sin embargo, eh, los médicos dijeron que cuando najera aquel feto... ...pues eh, no duraría más de 15 días... ...y lo cierto es que ya lleva cuatro años viviendo... ...juega a la Playstation, es capaz de cantar, de jugar... ...es decir hasta qué punto el cerebro es responsable eh, por así decirlo de nuestra conciencia y qué sentido da esto por ejemplo algo que nos apasiona tanto como son las experiencias fuera del cuerpo que son esas en las que se producen muchas veces después de una parada cardíaca o después de, una, eh, de un acceso a la cuasi-muerte y que sin embargo esas personas Cuando, cuando vuelven, vuelven describiendo pues que se han visto desde arriba, eh, etc. ¿no? Y, y han sido capaces de describir mm, historias concretas que se estaban produciendo en quirófano en el momento en que estaban siendo tratadas. Claro, entender esto eh, a mí me da mm, mucha esperanza Complicado. en el sentido de que, por ejemplo, el caso que os quería contar de Vicent Lambert, este chico queda... Eh, ...cetrapléjico en 2008 y eh, bueno, en ese accidente de tráfico pues, sube toda una serie de daños cerebrales que los médicos consideran irreversibles. Y después de varios años de estar conectado a las máquinas en, en un estado de suspensión temporal, es decir, que si se desconecta moriría a sus cuarenta y dos años... ...pues se decide... ...después de un largo procedimiento... Eh, ...judicial... ...que eh, Lambert tiene que ser desconectado... ...y cuando se desconecta... ...nunca pasa el umbral... ...nunca acaba de morir... ...es decir sigue teniendo su electroencefalograma en marcha sigue teniendo sus constantes vitales y aquello es literalmente inexplicable ¿por qué unos parecen eh, tener un acceso a la muerte tan fácil, tan extraordinario y sin embargo otros se resisten a morir o incluso hemos visto el caso de Audrey el de, el de Montoya o el de esta mujer que realmente desafían todo procedimiento eh, lógico, es más esto ha sido llevado a, a estudios científicos, hay uno concreto que fue capitaneado por el doctor Alan Shigumon, que identificó 175 casos de personas que habrían sobrevivido después de una semana de haber sido declarados muertos, es decir, que sus corazones volvieron a ponerse en marcha ...seis días, entre seis días, siete días... ...después de la declaración de, de muerte. ¿Cuál es la clave de todo esto? También lo decía el señor Riera... ...es la anoxia cerebral. El cerebro, cuando deja de recibir... ...oxígeno de la sangre pues eh, digamos que su función deja de, de, de, de ser normal y por lo tanto empiezan a dañarse las uh, neuronas hasta que hay un punto que resulta irreversible. Ese punto es el de los seis minutos. Por eso cuando yo conocí el, ca el caso de Jaume Rivas, un señor músico que vive, todavía vive en, en Esparraguera, me puso los pelos de punta. Yo había ido a conocerle a él porque acababa de ser testigo de una experiencia OVNI, por lo tanto nada tenía que ver con lo parapsicológico, nada tenía que ver con lo, con lo de las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte, pero sin embargo me confiesa que eh, tras un accidente grave de, de, de tráfico, pues fue declarado muerto y a él le ponen la etiqueta en el dedo del pie ¿eh? con su nombre, y en el mismo momento en el que va a ser eh, colocado en, en, en el frigo en vamos, la nevera, sí. en la nevera para entendernos, pues el hombre le da por levantarse o sea que Eh, yo dije cuánto tiempo había pasado desde el deceso en la, en la vía hasta que eh, realmente van a, van a colocarte ahí en la morgue pues él calcula que alrededor de unas seis horas lo cual, y el hombre insisto, es músico tiene sus funciones eh, cognitivas al 100% eh, habla mmm, digamos, tiene una sensibilidad extraordinaria y sin embargo ha estado seis horas yo quiero creer que, que no en esa hipoxia o anoxia eh, cerebral sino que a, por alguna razón que desconocemos a veces pueden ser, dicen los especialistas cuestiones ambientales, otras fisiológicas otras, como el, de, el caso de Audrey, pues de, de temperatura por alguna extraña razón algunos cuerpos pues son capaces de mantenerse en ese eh, letargo ...que aparenta ser la muerte pero sin embargo no lo es y que ha alimentado eh, Bruno y esto es apasionante una, una fobia que es la tafofobia que es la muerte, eh, perdón el miedo a ser enterrado vivo que es algo que a todos en algún momento u otro de la vida nos ha tocado por mucho sí, decía, que vayamos ejemplo, ¿eh? que los soldados que habían estado en Vietnam eh, cuando se vieron sus ataúdes y se abrieron para cambiarlos en Estados Unidos uno de cada cuatro eh, tenía arañado no sé si es una leyenda urbana o no eh, tenía arañado el ataúd eh, como si fueran enterrados vivos ¿no? como si hubieran sido enterrados vivos <risa> Siempre se ha dicho, a mí no me consta que hayan estudios eh, serios al respecto, pero sí me consta que hay muchas empresas eh, funerarias que comercializan sistemas para que en, eh, desde el interior del uh, ataúd, tú puedas presionar un botón, tengas una mini luz y puedas presionar un botón el botón eh, de auxilio, pero de auxilio eh, de vivo, ¿no? exacto, sí, está exactamente oye, que no es coña, que tú estás paseando allí el día el, yo qué sé, vas a el día, va rendir el, tributo a tu padre o a tu madre y ves el, el semáforo en verde y dices, cojones, ya me estás trayendo aquí al paleta para que vuelva a picar, vuelva a picar piedra no, ¿no? pero no lo tomamos en, en broma, pero claro, es que viendo el caso porque ahora mismo lo de Audrey está claro estás en el hospital, te hacen todo tipo de pruebas pero lo que estás hablando tú de los otros casos es directamente estar en la morgue, estar a punto de que te van a hacer la autopsia claro. o sea que si no te claro. despiertas directamente ya no lo cuentas es que ahí está el claro, peligro claro, eso es o sea, no, nos resulta divertido porque las historias han acabado muy bien ...pero date cuenta de cuántos casos no se habrían podrido... Po, ...podrido, no, perdón... <risa> podrido resolver... <Eso> después, en... <risa> <eso después. risa> ...se habrían podido resolver o, o, o, satisfactoriamente... De la muerte, jolines... <risa> ...claro, exactamente... ...y sin embargo eh, han sido pues... Eh, ...bueno, pasto de las llamas en el caso de la incineración... ...hay mucha gente que es reticente al, al asunto de la incineración... ...porque tienen... <risa> la última esperanza, eh, qué sé yo, de una reacción eh, in extremis de ese, de ese cuerpo, y en otros casos, pues eh, efectivamente, como decía Bruno, en el caso de los soldados de, de Vietnam, pues encontrar el, el ataúd arañado por dentro, etcétera, etcétera. Es evidente que parece que se alejan cada vez más las fronteras entre la vida y la muerte, desde luego que la consciencia a la que todos siempre hemos creído tiene que ver pues con una función eh, bioquímica del, del cerebro, bueno pues aquellas personas que no tienen cerebro por lo tanto es decir que están en el 2% ese de función cerebral, no no lo digo en coña ¿eh? lo digo por ejemplo en el caso de Noah o un, o un mira eh, conocí hace, pues fue el año pasado, al papá de una de una enferma precisamente sin cerebro que eh, que bueno, ya, ya esta niña tenía que haber muerto a los quince días de de, de haber sed. nacido. Ahora tiene una fundación inclusive para dar esperanza y para recabar fondos para que se investigue este tipo de historias la chica que tiene a, aproximadamente entre un 2 y un 4% de su función cerebral yo tengo en casa los uh, escáneres de, de su cerebro y realmente es increíble allí no hay nada hay un hueco y esta niña tiene ya 17 años ¿vale? en teoría Eh, no, no tendría que tener funciones cognitivas y las tiene reconoce a su papá, reconoce a su mamá es decir, hay, hay toda una serie de, de historias que me parecen eh, realmente sorprendentes porque si, el, si la conciencia estuviera instalada en el cerebro y fuera únicamente una reacción bioquímica o ha tenido la suerte de que esa reacción bioquímica ha quedado entre ese 2 o 4%, o realmente desconocemos realmente dónde está nuestra conciencia y cuáles son los límites entre la vida y la muerte. Es que el gran reto es el cerebro. El, el círculo secreto, la muerte y la resolución, eh, con Josep Enquijarro. Josep, muchas gracias. Es un placer, hasta mañana. Hasta mañana más. <risa> En Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia reservada 2.0 Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Pues no sé, porque un tema tan serio como este y, y llevo riéndome un rato. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Pero es bonito, es esperanzador. por Sí, momento, ¿no? claro. Sobre eh, todo llega a la conclusión de que no tienen ni idea de lo que está y, de lo que tenemos y en, sobre en la todo, cabeza. el caso de Barcelona, de Valdebron, es verdaderamente fascinante, es precioso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se sí, mola, sí. pero yo yo estaba mirando también el punto un poquito eh, extremo de alguien que estás deseando que te deje tranquilo y dice, ah, por fin, ya nos dejan paz y resucita de nuevo. Sí, y dices, sí. no, por favor, esta pesadilla no es acaba marido. nunca, Hablando de pesadillas, eh, la OTAN se está reuniendo y el protagonista de la reunión de los países que forman parte de la OTAN, uno de los protagonistas, está siendo Donald Trump. Siempre. ¿Y por donde va esto? Ya Allá es por una, donde esto... va no crece la hierba. No crece la hierba y además, y lo, hace, además lo hace intencionadamente. Sí. No, hombre, es, claro, es como, ya, ya es un juego. Es la, lo que podemos llamar la estrategia del miedo, ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, también hay otros políticos que le han superado en, esto, eh, en esta última cumbre que, que hemos estado, como ha sido por ejemplo eh, Macron, el, Macron, el presidente francés, que le recibió alertando de algo que, sobre lo que hay que reflexionar y es que la OTAN está en muerte cerebral. Que pega bastante con lo que hemos estado, sí, sí, sí. habéis estado hablando hasta ahora. Muerte cerebral, sobre todo en ese sentido... ¿Qué sentido tiene ahora ya, no? Eso es. Es decir, ¿para qué tenemos aquí eh, un estep si no lo, no lo utilizamos? Y él, que suele ser eh, Trump, el que da las malas noticias, pues claro, se ha cabreado porque diciendo Macron le ha, le ha ganado. Pero en realidad esto implica algo que de lo cual se ha hablado muy poco y es que Macron eh, de fe o Macron defiende mmm, que la OTAN en estos tiempos debería servir para otra cosa. Que la OTAN en estos tiempos eh, debería, por ejemplo, implicarse en la guerra contra el terrorismo. Mm. Que, la, que la OTAN en estos casos debería jugar algún papel en lo que ha sido el conflicto de Siria o lo que ha sido el conflicto de, de Irak. No lo ha jugado ninguno. Es decir, la OTAN no ha jugado ningún papel eh, sobre eh, este asunto. ¿no? Esto por un lado y luego por otro lado, lo que se ve es la imagen que han dado de la OTAN hoy en día es una OTAN absolutamente... Caótica. ...dividida eh, por sus personalismos, que ahí está el, el grave problema, ¿no?, Trump eh, dando leches a, a, a diestro y siniestro por el tema del dinero, poner el, el 2%, España no llega al 1%, ¿no? Y si esto creo que es en el 2024, pues es que no da ni, ni tiempo o para nada, ¿no? Claro, eh, él no tiene ningún problema en... en En dedicarlo a los temas de armas porque no tienen seguridad social y no tienen una serie de cosas que hay en otros, en otros países y el problema ha sido pues que al final tanto personalismo pues, y tanto querer ser el chulito pues al final es, han cogido la imagen de, de, de unos cuantos presidentes, el de Canadá, el de Francia que despiporrándose de él y claro se ha sentido ofendido La OTAN es una serie de reuniones, una serie de países el que se juntan bajo ese paraguas no es un lugar, eh, no es un país... Eh. Sin embargo, la OTAN tuvo algo parecido a un ejército, un ejército que la montó, ¿eh? eh Gladio. Sí, sí, sí, sí. Hay que decir que la, la OTAN nació... Que no está claro que lo que es, ni dónde fue, eh, ni fue, si fue o no una orden directa, ¿no? Efectivamente. Pero es que nace en 1949. Es decir, en la Guerra Fría. Después la Guerra de la Guerra Fría. La Guerra Mundial. Y nace básicamente con un objetivo, que es... Eh, hacer frente a, a los rusos. Este es el, el objetivo que, que, que tenía, un objetivo que durante años, sobre todo con Gorbachev, se perdió ese objetivo, pero que ahora, eh, bueno, están intentando recuperarlo, aunque posiblemente no sea suficiente. Pero cuando nace, eh, el objetivo es evitar que Rusia eh, y todos los, la URSS, perdón, y todos los países satélites invadan Europa. Y entonces lo que hacen es crear Un, un grupo que, en el caso de que se produzca esa invasión, pueda hacer la resistencia, pueda enfrentarse a los, a los comunistas. Y eso es la Red Gladio. La Red Gladio que eh, tuvo un objetivo desde que nace en el 49 hasta prácticamente en, y, y sin prácticamente hasta finales de los 80 hasta que, la, hasta que cae el muro de Berlín que era el objetivo era tener y tenían armas escondidas por mucho, una serie de sitios y tenían eh, ejércitos y tenían guerrilleros listos para todas esas cosas ¿qué es lo que pasó? pasó eh, pues que eh, resulta que se habían amparado en eh, determinados movimientos de extrema derecha, no solamente en, en países europeos como España, Italia, sino en otros eh, países. Y así nos encontramos... Como que, eh, por poner solo un ejemplo de los muchos que, que ha habido, el 2 de agosto de 1980 se produce en, en Bolonia la masacre más grande que había sufrido Italia de, tras la Segunda Guerra Mundial. Mueren 85... 30. 80, en los, efectivamente sí. bueno, en y 85 en la estación de tren 85 personas y más de 200 resultan heridas. Ahí se hacen una serie de investigaciones y rápidamente se señala a las brigadas rojas. La brigada rojas era la extrema izquierda, no un grupo terrorista eh, de extrema izquierda. Sin embargo, cuando se va produciendo la investigación, todo señala a eso, pero Pero hay un, un, un cierto empecinamiento en esa investigación y se descubre que el, los servicios secretos italianos han colocado pistas falsas y que han boicoteado esa investigación. ¿Y por qué la han boicoteado? Pues la han boicoteado porque, y esto se supo por sentencia, no es una deducción, por la sentencia en el 95, que en realidad los que lo organizaron fueron la extrema derecha, el orden nuevo, y eh, que era... Eh, ...y lo reconoció uno de sus... ...de Vicenzo Pinsiguerra... ...que era uno de, de sus dirigentes que eh, ellos formaban parte de la estructura de esta red Gladio, que se dedicaba a luchar eh, contra los comunistas y en Italia especialmente porque el Partido Comunista Italiano siempre eh, estaba siendo especialmente fuerte. Con un matiz el servicio, eh, la Alianza Atlántica no tiene un servicio secreto al estilo de, de los países que tú decías al principio, no es que no es un país ¿no? Lo que tiene es un, es un órgano... es como la uno pero todos en el mismo sitio, ¿no? Efectivamente efectivamente. O bueno, es como una selección de lo, la de mis amigos en la ONU. Eso es con, con sí, rebeldes, sí, que luego que hablaremos, bien, claro. pero pero sí es importante saber que tienen digamos tienen un estado mayor para el tema de inteligencia, pero que la inteligencia la lleva cada país. Por lo tanto, cuando estamos hablando en esta época de la Guerra Fría de, del Servicio Secreto de, de la OTAN, en realidad, prácticamente estamos hablando de la CIA. <susurra> ¿Espió la OTAN a la URSS, ¿La URSA espió la OTAN? Sí, sí, sí. Ya veis, que la red Gladio era para eso. Y lo que hay que reconocer es que durante toda esta época eh, eh, hubo un espionaje tremendo entre ambos dos y especialmente, eh, digamos, en Rusia, que fueron capaces de descubrir y de detectar los puntos débiles de, de los países de la, de la alianza aquí eh, es importante decir que robaron un montón de información a la OTAN. Y robaron, eh, era digamos, era su, eh, dentro de Europa era su mayor enemigo, porque era la alianza de todos los países que estaban de alguna forma ahí. Había países que no estaban, por ejemplo España. España no estaba en la OTAN, pero eh, era... era a, a, a más y a más y a más, porque en realidad las bases estadounidenses pronto se instalaron en, en España, con lo cual, digamos, que todo era ese objetivo. Y, a, y aquí, mmm, por contar solamente un, un ejemplo de, de lo que hicieron y cómo lo hicieron, está eh, la estrategia que llevaron los rusos y los alemanes del este, que era la estrategia de los Romeo. Los Romeo eran... Eh, tipos que formaban en eh, la Stasi de Alemania del Este eh, para, y les formaban para ligar con, con mujeres solitarias. Este es el caso de Marguerite Lubig, que era secretaria del ministro de Defensa alemán y que eh, tenía acceso a toda la información OTAN y que Roland Ga Gant eh, pues la sedujo Eh, eh, la rondó la rondó la sedujo y mantuvieron una relación de 25 años Polín, eso no es rondar y seducir eso es Lo directamente que... oh, no, pareja. por eso fíjate en 25 años eh, bueno al principio ella tenía sus dudas porque era muy católica y tal y entonces eh, él le dijo que era danés de estaba Dinamarca. bendecida por Dios que no había problema claro y que entonces que en realidad no era, no era ruso sino era danés y que es que joder que, a, que Dinamarca como era un país pequeño, en la OTAN no le daban información, y entonces ella eh, la convencieron y tal, incluso la, la como tenía sus dudas, pues la llevaron a Dinamarca y la hicieron confesarse con un cura, que era un agente del KGB, y con la madre de, del, de Roland, que también estaba allí, que era otra agente del KGB y tal, y bueno, toda una cosa tremenda. El hecho es que a los 25 años la descubrieron y eh, fue condenada a 19 meses de libertad condicional. Abre mujer, de cuando lo, lo descubrió se quedaría alucinada. Claro, el problema es cuando lo descubrió también y, y se tuvo que ir a, a, a la cárcel, ¿no? cosa tremenda. Pero efectivamente la guerra ha sido absolutamente tremenda. ¿no? Y que tiene mucho que ver ese espionaje, lo que ha hecho la OTAN, con la carrera del armamento atómico a favor en contra... Sí, aquí, aquí este es un tema trascendental, y del cual se está hablando bastante poco, ¿no? Y que supimos que Estados Unidos había dicho que, se, que del acuerdo que habían firmado Washington y Moscú en 1997 para limitar todo el tema nuclear, que... Trump dijo, nosotros nos salimos, los rusos posteriormente han anunciado que ellos también se van a salir. La OTAN tiene un, una propia visión, que es un tema muy importante, porque el tema nuclear nos afecta sobre todo en Europa, porque al final eh, es una guerra eh, muy particular. ¿no? La OTAN piensa que Rusia ha estado, durante todos estos últimos años, fabricando armas eh, nucleares, aumentando eh, las cabezas nucleares, los misiles con cabezas nucleares que dicen que son difíciles de detectar y que, bueno, alcanzan sin ningún problema eh, todas las capitales europeas y que los ha estado fabricando sin decir nada. Y la OTAN justifica y comparte y apoya la actitud de, de Trump porque considera que lo que tienen que hacer los rusos es cumplirlo y que Trump se ha salido porque los rusos no lo han eh, cumplido. En el fondo, la OTAN descarta desplegar nuevos misiles en, en Europa, pero eh, estamos en un panorama complicado, porque si no hay esas limitaciones, no hay esa confianza, pues eh, ahora mismo, eh, si es verdad que Rusia está aumentando y que Estados Unidos eh, va a empezar a, a aumentar, bueno, pues... Este era el problema de la Guerra Fría, que Estados Unidos jugaba en la Guerra Fría en, en Europa, ¿no? Entonces, en lugar de, de pelearse entre ellos, entre Rusia y Estados Unidos, que se peleen en Europa, bueno, pues es un problema, ¿no? ¿Y Estados Unidos ha utilizado a la OTAN para espiar a sus amigos, a sus aliados? Bueno, eh... Primero hemos sabido... Aparentes amigos claro, y aparentes aliados. Claro. Ya Snowden nos, nos abrió los ojos, los documentos de Snowden, eh, diciendo cómo mmm, Estados Unidos había espiado directamente a Alemania, a Francia. Eh, de España no se demostró, pero que lo había espiado. Eh, sí me gustaría dar un curioso, un curioso de, detalle. También en los papeles de Snowden aparece algo de lo cual se ha hablado muy poco, pero que... O, o casi nada. Y es que eh, fue posterior, expertos de seguridad de la Unión Europea registraron ataques informáticos en, su, en la sede del edificio del Consejo de, de Europa en Bruselas. Cuando buscaron de dónde procedían esos ataques informáticos, obviamente tenían que ser, eh, que os voy a contar?, de, lo, de, de Rusia, uh -huh. que son los que siempre están ahí tocando las narices con los ciberataques. Y no. Y no descubrieron que procedían de la sede de la OTAN. La sede de la OTAN es un edificio y quién tiene, eh, en la capital belga, eh, y dónde está la embajada de Estados Unidos, en la OTAN, en ese edificio. Y entonces identificaron que era la NSA desde la embajada de Estados Unidos en la OTAN que intentaba robar información a la Unión eh, Europea. ¿Por qué queréis que os diga que hay pocas confianzas, a veces notas cosas extrañas entre los aliados, eh, faltas de confianza y todas estas cosas? Bueno, pues tiene un, un motivo y una justificación muy clara, ¿no? El último país en entrar en la OTAN ha sido Ucrania eh, Ucrania forma parte de los países eh, que se podía decir que es del telón de acero, ¿no? Eh, el objetivo de buscar a aquellos países o aquellos... ...lugares que podían ser eh, aliados y que se quiere convertir en enemigos de Rusia. Ese parece... Eh, buscar nuevos enemigos a Rusia parece seguir siendo uno de los objetivos de la OTAN, ¿no? Bueno, es que la OTAN, el problema que tiene... Eh es que la OTAN Porque no se quiere no, situar ahí muy cerquita de Rusia es ¿no? que no sé cómo decirlo, el problema es que no solamente eh, la OTAN sino el poder y la influencia de Estados Unidos lo, lo está arrasando todo ¿no? el problema cuál es eh, concretando, ¿no? por ejemplo que si él eh, no da buen trato a Estados Unidos a países como Turquía pues Turquía al final se busca en sus negocios eh, Turquía Hay ahora un gran debate y es eh, importante eh, tenerlo en cuenta. Turquía es el país que se está alejando más de la OTAN y se está acercando más a Rusia. Y ha hecho una cosa que, que es pecado mortal en la, en la OTAN. Es decir, tienen los sistemas de armas unificados, los sistemas de armas en los cuales... Eh, digamos, unidos de tal forma que en caso de guerra puedan actuar conjuntamente. Bueno, en el caso de Turquía, se ha comprado, ha re, está recibiendo el sistema de defensa con misiles tierra-aire S-400, que es un sistema que permite inter interceptar y abatir cualquier amenaza que proceda del cielo, es decir, tanto los aviones como los misiles. ¿Y qué es lo que pasa? Que son bastante más baratos que el sistema de Estados Unidos. Con lo cual eh hace la faena enorme a, a Estados Unidos y se sale de, la, de esa unión, se sale de esa alianza que teóricamente deberían mantener y que deberían eh, hacer. Y el problema que es que a, a Turquía se la refanfinfla lo que diga eh, la OTAN, que le han dicho que no lo haga, que le han dicho que tenga cuidado, que le han dicho que le podían tomar... Trump, que siempre amenaza, le había dicho que podía tomar represalias contra ellos, y sin embargo a, a, a él, a, a, Erdogan. a Erdogan, le ha importado tres pimientos, todo ese tipo de cosas. Y ¿no? también parece importante a tener en cuenta el papel, entre dos mundos, de Grecia. Sí, porque eh, Grecia al final eh, tiene eh, más cosas en común con, con Rusia que, que con los países de la OTAN. Decir, ya no, no solamente porque eh, por la religión que comparten de la religión ortodoxa, sino porque mm, eh, los políticos y los empresarios griegos eh, tienen más relación con ellos. Que eh, al final, cuando ha tenido los problemas económicos, quienes les apoyaban menos verbalmente, pues eh, Putin, Total, que ellos que han hecho, que la OTAN decide eh, sancionar a Rusia por el tema de Skripal. Pues los griegos dicen eh, que, no. que no, que hay que tomar represalias por el tema de Ucrania, los griegos dicen que no. Al final, de vez en cuando toman medidas, como expulsan espías rusos y cosas de estas para para tratar de equilibrar pero digamos que Grecia está con, con Turquía son los países eh, que a la chita callando pues eso que, que dan bastantes problemas dentro de la otra Fernando escuchamos las noticias y después si ¿sí te parece tiramos de la mata o tiramos de la basura ¿no? sí sí es nuestra aportación al tema al tema al, clima, al, al, al, cambio al tema al cambio climático como los espías Hombre, hacen unas grandísimas e importantísimas aportaciones sí, que luego contamos sí, sí. luego la contamos eh, tiramos eh, de la banda cómo reciclaban en la embajada de Chile en España, pero antes escuchamos eh, las noticias, la actualidad de Onda Cero que llega ya mismo en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa inmensa, espectacular, la que vamos a tener en la Rosa de Ventos, vamos a tener Mundo Bizarro. Os vamos a hablar de uno de los templos más llamativos y misteriosos del mundo. Una ermita enigmática a masa y no poder que se encuentra en el Pirineo. Vamos a hablar de este asunto con Carlos oyes Música va a estar con nosotros también una de las científicas españolas más importantes que existen. Escritora, científico, divulgadora, es fantástico tener en nuestro programa, tener en la rosa de los vientos a Sonia Fernández Vidal. Y tendremos también, vamos, lo tenemos ya, tirar de la manta. Sacude, sacude, ¿eh? que te lleva mucho tela. Eso.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 tirando de la manta gracias un abrazo sí, chao adiós. la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa más pistas más datos más referencias el personaje oculto de esta noche puede ser lo siguiente bueno recordamos que es uno de los mejores arquitectos españoles de todos los tiempos con una capacidad creativa y una imaginación sin parangón ...que plasmaba fielmente en sus proyectos arquitectónicos. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién será si tenía tres grandes pasiones? La naturaleza, la religión y, por supuesto, la arquitectura. Las opciones que os damos son... ...el catalán Antonio Gaudí, el valenciano Santiago Calatrava... ...o el andaluz Aníbal González. Recordad que tenéis un posible libro que ganar... ...lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Así que ya sabéis. por un puente calatrava? Eh, bueno, mmm, corremos un tupido velo. Bueno, en 0.es o con almohadilla rosavientos Vientos, decidnos quién es quién es el arquitecto, el arquitecto español del que estamos hablando esta noche en nuestro concurso, Pasando Puente o no Puente. La rosa de los vientos en Onda Cero. La invitada que tenemos esta noche... ...con mucha gente... ...entró en un sitio... ...el colisionador de hadrones... Intento provocar, dice, en el fin del mundo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué pasó? Pues bueno, haciendo un poquito, un poquito el travieso y básicamente con el buen intento de querer comprender cómo empecé todo, pero sin la intención de acabarlo todo. Ah, o sea, no tenía detención. Encima, eréis inconscientes de lo que hacíais. Totalmente, totalmente. Era una provocación. Pues ella la habéis escuchado, es Sonia Fernández Vidal, física óptica, autora de libros como Quantic Love y ahora acaba de llegar el final de la trilogía cuántica, esperadísimo en destino está el libro La puerta de los tres cerrojos. Sonia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, un placer estar con vosotros, como ya, siempre. Exactamente, un placer nuestro. En algunas ocasiones has estado con nosotros, eh, vía telefónica, ahora, en eh, persona, ya podemos decirte eso cara a cara de... ¿qué hacías tú ahí provocando el fin del mundo? Oye, ¿Te acuerdas la que se montó? Ya no nos acordamos, pero hace cuatro o cinco años ¿eh? con ese tema y la gente se preguntaba, ¿se puede provocar el fin del mundo? Y de ¿pero cómo se va a provocar el fin del mundo? Eso lo provocará el hambre, pero no el colisionador de nos descubrirá el funcionamiento del mundo como, to como mucho. Ahí está, ahí está. Bueno, sí como mucha preocupación, ¿eh? Que se, se van a generar bueno, agujeros claro, negros y sí, sí, sí, van sí. a absorber la Tierra. ¿Pero había, ¿había y, y, alguna prueba ...de que pudiera no. haber pasado eso. No, no, no. O se sabía que sí que es cierto... ...que en algunas de estas colisiones altas energías... ...se pueden crear micro agujeros negros... ...pero que se desvanecen al momento. De hecho, con los rayos cósmicos que inciden en la atmósfera... ...también se producen algunos fenómenos similares... ...pero no, no sucede absolutamente nada. Los científicos ya estaban muy seguros... ...de que nos enfocábamos en el inicio del universo... ...y no en el final del mismo. Ahora Públicas eh, acaba de, de editarse... ...la puerta de los eh, tres eh, cerrojos... Eh, Literatura, divulgación y ciencia y docencia. Todo se junta ...en eh, tu figura, ¿no? Bueno, esa es la intención... ...y esa es la intención de esta Puerta de los Tres Cerrojos... De, ...de la trilogía que ahora sale el último tomo... ...que es Los Cinco Reinos Eternos... ...bueno, es juntar no solo literatura... ...sino un campo de la literatura... ...que a mí siempre me ha gustado, que es la fantasía... ...y es que cuando hablamos de la física moderna... ...sobre todo de la física cuántica... ...claro, nos enfrentamos a unos fenómenos... ...que parecen más dignos del mundo de la fantasía... ...que de nuestro mundo del día a día... pudiendo las partículas atravesar paredes... ...teleportarse... ¿no? Los agujeros negros que son tan fascinantes. Bueno, parece mucho más sacar un libro uh, de imaginación y fantasía que nos decía. Sí, ciencia está. ficción, ¿no? Exacto, ¿no? Parece ciencia ficción. Lo cuántico es casi magia, ¿eh? Es que es tremendo. Pero tú imagínate, uno a principios uh, del siglo pasado en 1900 cuando los científicos empezaban a adentrarse en el misterio de la materia a estudiar las partículas fundamentales estas partículas que son más pequeñas incluso que los átomos los quarks, los electrones y empezaron a ver que se comportaban de estas maneras tan extrañas empezaron a ver que por el simple hecho de observarlos Eh, estabas modificando aquello que estabas observando Que las partículas atravesaban paredes Que tienen esas conexiones, como decía Einstein Fantasmagóricas Que por mucho que apartes una de la otra A un sitio a otro del universo Siguen manteniendo esa conexión fantasmagórica ¿no? Que decía Albert Einstein Cosas que parecían más salidas de la ciencia ficción Que de la ciencia Yo creo que se debieron poner las manos en la cabeza Y debieron decir, pero qué diablos nos está intentando decir El universo con todo esto mm. Voy a hacer una, un símil más de ficción de televisión que, bueno, pero tiene su parte real. Tú te podrías, eh, y tu imagen, eh, todo podría recordar más a Judy Foster en Contact, eh, uh -huh. tu caso. Y sin embargo, un día decides hacerte física y seguir los pasos de Sendo Cooper, en vivo en teoría. ¿Y <risa> ¿Qué, qué, qué es lo que pasó? Bueno, la verdad es que yo ya desde muy pequeña quería ser científico, No sé uh, por qué uh, se me dio a cruzar cuando era pequeñita. Y además es curioso porque recuerdo estar en el colegio, en la biblioteca, mm. y estar leyendo un libro sobre la vida de científicos que estaba ilustrado precisamente por Pilarín Ballés. Es una ilustradora muy sí. conocida, sobre todo ahí en Cataluña. Y yo pensaba, ostras, qué impactante la vida de estas personas, ¿no? la, la, la contundencia y el impacto que han tenido en nuestra civilización. Y fue muy curioso porque, nada, precisamente hace unos pocos años publicó un libro, el universo en tus manos, claro. ilustrado sí. por Pilarín Valles, sí, precisamente. Que va oh, que yo recuerdo que lo primero que le dije a Pilarín fue, ostras, ¿sabes? Que una de las cosas que recuerdo que me impactó cuando era pequeña, que era ser científica, era un libro ilustrado por ti. O sea, que cerraste el círculo en ese momento. Eso mismo le dije yo a Pilarín. Hemos cerrado el círculo, pero Pilarín, que es muy sabia, me dijo, no, Sonia, no, esto no es un círculo, es una espiral. <risa> Dice, porque seguro que este libro irá para las manos de algún niño o niña que se inspirará para ser científico y seguiremos ah, creando y despertando vocaciones, que esa es una de de todos estos libros sé que no se puede hacer pero lo hemos hecho en cierto modo si tuvieras que explicar la física cuántica en una frase a la gente ¿qué le dirías? para entusiasmarla <risa> Bueno, más Porque que es una, fácil, frase, eh, una frase es eh, una frase eh, un más complicada. ¿eh? Eh, una frase en poco, eh, quiere bueno, decir. la física cuántica, básicamente, así para, para ponernos en contexto, ¿eh? es la parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas fundamentales, que son las partículas más pequeñas incluso que los átomos. Es la que lo forma absolutamente todo. Nosotros, esta mesa, todo lo que vemos a nuestro alrededor está formado por estas partículas. Pero resulta que estas partículas se comportan de una manera muy extraña, muy antiintuitiva. Pueden estar en dos sitios a la vez. No sé, nosotros estamos ya me estoy pasando de dos frases ¿eh? bueno, pero de momento pero de, de momento mo de momento me lo se puede estar en dos sitios a la vez bueno ¿Exacto? pues eso es lo que cuenta la física cuántica no solamente es algo muy raro las cuerdas las guitarras porque es un tema que se puede hacer muy sencillo relativamente sencillo y se puede hacer muy complicado bueno más que, que sea muy complicado yo diría que uno de los de los retos de la física cuántica es que nos describa una realidad que es muy antiintuitiva ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que si sales a la calle y el autobús puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿no? Entonces pensar que puede ir hacia arriba y hacia abajo simultáneamente o lo que hizo Rodinger con su gato. ¿no? Uh -huh. El ejemplo de decir que está vivo y muerto, que son dos contraposiciones que quizás la vida y la muerte uh, son las dos contraposiciones por excelencia. ¿no? Por eso utilizo ese ejemplo. Claro, choca contra nuestro día a día, nuestra experiencia ordinaria. De todas formas, tú en el libro ahí haces una definición que yo creo que les debe gustar mucho a los oyentes y es muy aclaratoria, que cuál es el origen del nombre de la, de la física cuántica, ¿Sí? que creo que incluso los clásicos estaban bastante distraídos, ¿no?, Sí, de hecho la física cuántica aparece, el término aparece en mil novecientos, fue precisamente de la mano de Marx Planck, que era uno de los primeros padres de la física cuántica, aunque Marx Planck era un, un científico, pero que como persona era súper que seguía todas las reglas, y de hecho cuando descubrió el inicio de la física cuántica, él mismo se escandalizó un poco, y un poquito lo escondió. Entre, la física cuántica nació muy tímidamente, porque Max Plan decía, ¿cómo puede ser que las partículas fundamentales se salten todas las normas, ¿no? mm. todas las leyes de Newton? Dijo, vamos a decirlo a Lovagini, o sea, que esto empieza a ser un, una anarquía. ¿No? La física cuántica surgió porque él estaba estudiando la energía, ¿no? y los, los científicos clásicos creían que la energía era continua. Continua básicamente quiere decir, imagínate una mortadela, ¿no? tú puedes hacer trozos uh, de, de mortadela ¿no? lonchas de mortadela según los físicos clásicos esa mortadela podías hacer las lonchas infinitamente pequeñas ¿no? eso significa continuo sin embargo Planck descubrió que no se podían hacer infinitamente pequeñas sino que había una loncha mínima de un mm. grosor mínimo y no se podía hacer más pequeño que eso y eso lo llamó cuanto de energía Ajá. y ese cuanto de energía ahí de ahí viene el término de física cuántica que una entrevista que te hicieron yo leí ...que decías... ...que algo tan importante... ...que nos afecta en tanto... Eh, ...totalmente como la economía un tercio de la economía estaba basado en la física cuántica. Y probablemente ya más de un tercio de la economía está basado en la física cuántica. Es verdad que cuando hablamos de estas, de todas estas cosas, los oyentes deben decir, bueno, esto de la física cuántica vale es para, para todo. Es para, o es para tres o cuatro científicos que están allí, pero mi día a día no me debe tocar en nada. Y nada más re, lejos de la realidad. Como bien has dicho, Bruno, yo diría que ya más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. Fíjate que todo aquello que te un transistor, de hecho probablemente ahora nos se están escuchando por una radio digital o por sus teléfonos móviles, estos micros o este ordenador que tienes delante mm. tiene un transistor los transistores existen gracias a lo que conocemos de la física cuántica claro. cuando calentáis la leche en el microondas por la mañana o vais al supermercado y las puertas se abren de manera automática gracias al efecto fotoeléctrico toda esta tecnología se ha desarrollado gracias a la física cuántica mm. sin ello viviríamos sin todas estas comunidades comodidades Y sin embargo ahora estamos en el amanecer de una segunda revolución tecnológica cuántica. Hace nada, unas pocas semanas salía en la noticia de Google, a que ocupó bastantes titulares con un ordenador cuántico, Eso por es. ejemplo. Hay muchas ¿No? informaciones al respecto. ¿Qué significará? ¿Qué diferencia hay? Porque yo no lo entiendo y yo no sé si la gente lo entiende. Se habla mucho del de ordenador cuántico que va a ser el futuro, ¿no? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué diferencia hay con los ordenadores actuales? La pues, velocidad cuántica Ya no solo es la velocidad en sí mismo Sino que es una tecnología completamente diferente Mira, es como si quisiésemos comparar La comunicación con señales de humo Y con un teléfono móvil. Ajá. Es decir, por mucho que perfeccionásemos las señales de humo, nunca llegaremos a tener una comunicación como un teléfono móvil. Un ordenador clásico como los que tenemos todos hoy en día, por mucho que lo vayamos perfeccionando, ¿no? es decir, sabemos que la capacidad de computación cada vez es más rápida y más potente, pero por mucho que lo perfeccionemos, jamás llegaríamos a obtener un ordenador cuántico. El ordenador clásico funciona con bits, unos y ceros. Pasacorriente es un 1, no pasa es un 0. Y a partir de ahí va haciendo todos los algoritmos. El ordenador cuántico utiliza el fenómeno de la superposición cuántica. Esto de que una partícula puede estar en dos estados a la vez. Por lo tanto, no trabaja con unos y ceros, sino que trabaja con qubits, que son unos y ceros simultáneamente. Es como si tuviéramos un ordenador en universos paralelos computando a la vez para ti. pero uh -huh. imaginaros la tecnología que esto, uh, y la capacidad de computación que esto nos da. Es completa, De hecho, por eso se llama, el nombre es un poco, no sé si arrogante o feo, pero se llama Supremacía Cuántica. Sí, sí, sí. <ríe> es un nombre un poco. Y eso llegará un momento, porque claro, cuando empezaron los ordenadores, eran una cantidad de, de aparatos tremendos, grandiosos, gigantescos, que ocupaban eh, unas zonas enormes de, de, de sitios. Pero, ¿llegará el momento que tengamos el típico portátil pequeñito de usuario? Mira, yo no lo visualizo tanto así. Cierto es que no tengo una bola de cristal y a saber cómo uh, se desarrollan las tecnologías. Yo lo he visualizado de un modo diferente, porque fíjate que para tener un ordenador cuántico y estos estados de superposición, estos estados cuánticos son muy frágiles. Cualquier interacción se destruyen, es lo que se llama de coherencia ¿no? que se sí. trata, sale bastante en, tanto en el libro anterior como en este ah, entonces es bastante complicado poder llegar a tenerlos como un ordenador tuyo, sin embargo hoy en día por ejemplo gracias a las tecnologías de la nube ah, funcionarán como por ejemplo algunos de los ordenadores cuánticos de IBM que tú te conectas por la nube a un ordenador cuántico cuando tienes la necesidad de hacer un cálculo ah, que necesites un ordenador cuántico, pues seguramente incluso con nuestro teléfono móvil se conectará a la nube uh -huh. se conectará al ordenador cuántico hará la computación que necesita y te pasará la información. Es decir, más que que nosotros lo tengamos, podremos hacer uso de él gracias a estas tecnologías pues de la nube o lo que surja. Yo creo que eh, la gente lo puede entender y con esa imagen que todo el mundo eh, ha visto alguna vez o que ha sentido alguna vez en sus eh, carnes. ¿no? Llegas al final de un camino, el camino se bifurcan dos. Uh -huh. eh, izquierda y derecha, ¿cuál cojo? ¿izquierda o cojo derecha? Y nos imaginamos qué pasaría si cojo izquierda, qué pasaría si cojo derecha. En este caso no, se van los dos a la vez. Exacto. Si viviésemos en un mundo cuántico, igual que Nico hace cuando atraviesa la puerta de los tres de rojos, uh -huh. uh, puede recorrer los dos caminos simultáneamente a la vez. Para los indecisos esto es, claro. <risa> esto es el mundo perfecto. Y hay muchas interpretaciones, ¿no? Si queremos volver a saltar al mundo de la ciencia ficción, una de las interpretaciones de la física cuántica es básicamente que en un universo ...estás escogiendo el camino de la izquierda... ...y en otro universo... ...estás escogiendo el camino de la derecha... ...claro, porque tú juegas mucho con los multiversos... Uh -huh. ...y de hecho juegas también con lo que todo el mundo queremos... si algún día se conseguirá la teleportación... <risa> ...o teletransportación... ...como la conocemos por las series... Uh -huh. ...bueno, de hecho la teleportación cuántica... Uh, ...ya no es solo una teoría o fantasía... ¿eh? Uh, ...ya en el 2003... Uh, ...Seilinger uh, hizo uh, experimentalmente... ...la primera teleportación cuántica... Uh -huh. ...con partículas eh, fundamentales... No, no, yo digo con humanos. <risa> Claro, con humanos todavía está más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia. Ahora, no es imposible. Es decir, lo que estamos diciendo, porque al final tú estás hecho de todas estas partículas fundamentales... Uh, No es imposible, simplemente que la tecnología que necesitamos para ello todavía está muy alejada. Además, yo no lo probaría la primera, por si acaso. ¿eh? No, o sea, Cuando se ha hecho teleportación para una cosa muy, muy, muy, muy pequeña, se han necesitado muchos experimentos, muchos, muchos años, que no haría falta para un ser humano. Bueno, y sobre todo para comprender qué es exactamente claro. un ser humano, para teleportarlo. Exacto, y que, compuesto de muchas cosas, por cierto ¿de qué está compuesto Nico? que es el protagonista de tu libro, la puerta de los terceros bueno, Nico está compuesto igual que todos nosotros por todas las partículas uh, fundamentales como los quarks mm. ¿no? sí. estos, estas partículas que además uh, este personaje es capaz de conocer por ejemplo en una atracción atómica uh -huh. ¿no? uh, en el que se montan uh, con sus amigos su Ada y, y su elfo que siempre están acompañando y dentro de esas aventuras pues acaban conociendo por ejemplo cómo está formado uh, un átomo según las teorías de la mecánica cuántica. En este libro presentas un, un mundo, mm, bueno, puede ser futurista, pero no es un mundo que puede ser eh, dentro de nada, o puede decir, que se atraviesa una puerta y llegas a otro mundo, a un mundo cuántico, ¿no? Efectivamente, la cuestión, el juego un poquito de, esta, de toda esta trilogía es si estas partículas fundamentales se comportan de una manera tan extraña, ¿qué sucedería si nosotros, ¿No? a nivel macroscópico nos encontrásemos en un mundo en el que todos estos fenómenos tan extraordinarios sucediesen es decir, nosotros mismos pudiésemos atravesar paredes, nosotros nos pudiésemos teleportar, nosotros pudiésemos estar en dos sitios a la vez entonces utilizábamos todos estos uh, fenómenos En lo que sería una aventura cuántica, en lo cotidiano, y el protagonista pues vive todas estas cosas. Tú hablas, por ejemplo, de los atajos cósmicos, hablas de los agujeros de gusano, también de los agujeros negros, ¿tú crees realmente que existen esos atajos cósmicos? Bueno, los agujeros negros sí que es algo que se, ya se conoce que existe. Los agujeros de gusano es todavía una hipótesis. Son soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y hay muchas, uh, muchas personas que defienden que sí, uh, que pueden existir, pero no se han demostrado experimentalmente. Es decir, todavía no se tiene una evidencia experimental que realmente existan pero bueno sería fascinante si estas ecuaciones uh, se, se llega a demostrar que sí que pueden existir bueno tendríamos quizás uh, la solución para poder por viajar. ejemplo viajar o colonizar a exoplanetas que nos dan al alcance de, la, de nuestra civilización decías hace tan solo unos, unos instantes que estábamos a la puerta y que estamos a la puerta de una revolución cuántica tecnológica cuántica estamos eh, viviendo un momento en donde se están descubriendo cada vez más cosas sobre lo que hay ahí arriba y también sobre lo que hay aquí abajo. Eh, seguramente no se ha producido nunca en la historia de la humanidad un momento en que sepamos eh, lo mayor y lo menor eh, como este. Y ahora mismo estamos. Eh, Yo creo que hace cosa de 20, 30 años. Dimos en la noticia y la vimos como una cosa espectacular del descubrimiento del primer planeta fuera del Sistema Solar. Y el ahora tenemos 3.000 o 4.000. Y, y, y, y, y es que ya son incontables, ¿no? Eh, y, y Estamos abriendo las portas. Dentro diría, de 10, 20, 30 años, tendremos 20.000, 30.000, 40.000 planetas. Ya no se contarán. Porque ya no se cuentan. ¿no? Claro. Bueno, empezará a ser simplemente os, recontarse solo los que están en la zona ricitos de exacto, oro ¿no? Sí, la sí, zona sí. De, de habitabilidad. Parece que ya. ¿no? Ahora <risas> solamente contamos los importantes. Exacto. Importantes entre comillas, ¿no? es claro, para nosotros. Claro, importantes <risas> por parecidos a nosotros. Y se ¿no? hacen mapa, mapas interstellares, ¿no? Cada vez más definidos y con más detalles. Sí, sí, así es. Y bueno, y lo interesante es además cómo están um, avanzando también las técnicas para detectar estos exoplanetas, ¿no? Que es precisamente lo que nos está abriendo la claro puertas a poder descubrir la gran variedad y cantidad de exoplanetas que, que sí que existen. Bueno, eh, yo pienso que, aparte de este reto de, de conocer los exoplanetas, lo el siguiente paso que tenemos que hacer, sobre todo si nos planteamos ser una civilización multiplanetaria, es el desafío de, lógicamente no ahora, pero sí mirando en un futuro, cómo poder llegar a esos planetas, como decíamos antes, sí, claro. a, de una manera, pues... A, ...desafiando el espacio-tiempo. Uh -huh. Y ya. saber si hay vida. Efectivamente. Y eh, si hay vida no tiene por qué ser como nosotros. Eh. Claro, Puede ser exacto. microbiana. No, sí. Y qué será lo primero que descubri descubriremos. Claro, efectivamente. ¿no? Pero bueno, descubrir un planeta que es propicio para la vida... ...es una buena claro. noticia también para nosotros. Tú juegas mucho en el espacio-tiempo, en el libro... ...según vas contando... ...y hablas de la leyenda de los gemelos. <risa> sí, eso fue... Bastante, bastante divertido, ¿eh? Porque ya, ya sucedió en el, en el segundo libro que me encontré con una encrucijada porque quería explicar el concepto de la decoherencia cuántica, ¿no? Que es la transición entre el mundo cuántico y el clásico. Es decir, por ejemplo, es uno de los grandes retos para hacer un ordenador cuántico. Como decíamos antes, los estados cuánticos de superposición son muy frágiles. Tienen que estar a temperaturas cercanas al cero absoluto, es decir, menos 270 y pico grados centígrados, a casi casi aislados completamente en el vacío. Si no, ...hacen esa transición al interaccionar con el ambiente... ...pierden este estado cuántico... Claro, pensaba, ¿cómo describir un proceso tan abstracto? ¿no? Y estaba enganchada, enganchada, enganchada, hasta que bueno, se me ocurrió la leyenda de los, de, de los dos príncipes ¿no? gemelos, el príncipe clásico y el príncipe cuántico, que tenían que crear un universo, pero como no se llevaban bien porque sus normas y sus reglas eran tan distintas, no pudo, no pudo nacer el universo hasta que de coherencia. ¿no? Y entonces la persona fiqué como un ente, y esto dio pie a los, al siguiente libro de los cinco eternos, En, uh, se, se personase también en este universo como frontera entre ambos mundos ¿no? y a partir de ahí pues surgió toda esta leyenda de, de, los, de los eternos y de, y de estos príncipes clásicos y cuánticos es cuestión de echar la imaginación para conseguir llegar a los ahora te digo yo en el departamento mis compañeros del departamento de física se partían de la risa cuando les, cuando les contaba estos ejemplos cuando hablamos de física cuántica la gente dice, ay qué complejo, qué complicado bueno pues Sonia escribe libros para eh, jóvenes fundamentalmente y lo explica perfectamente eh, quizá es encontrar las palabras que no hagan complicadas las cosas claro, es encontrar, es encontrar un ángulo completamente diferente, es olvidar a lo que probablemente como me han educado durante toda la carrera y el doctorado, ¿no? que es precisamente prepararte con un lenguaje muy preciso y muy conciso para que cualquier otro científico simplemente con lo que tú has escrito puedas reproducir tus investigaciones es desaprender todo lo aprendido para de repente comértelo y empezar a pensar pues metáforas poesías, ah, imaginación fantasía para transmitir esos conceptos y llegar a la gente que pretendes llegar, que no son otros científicos, sino niños o cualquier persona que tenga la curiosidad de un niño para entrar en Pero este Pero eso mundo. además crea vocaciones, que es lo más importante. Bueno, eso es, eso es uno de los de los objetivos y es bonito, porque fíjate que alguna vez me he encontrado a algún alumno que ha venido con el libro, a, cuando di clase era los de primero, y me dice, bueno, que sepas que que decidí estudiar física después de leer La puerta de los tres rojos cuando era pequeño ya te digo que esos son los mejores regalos que me no, pueden hacer, claro. hombre, imagínate bueno, vamos a contar lo que explicábamos al comienzo, tú llegaste un día, llegaste al colisionador de drones, eso que iba a provocar el fin del mundo, ¿cómo era la vida allí? porque la gente se pregunta bueno, tú estuviste ahí no provocabas el fin del mundo, no queréis provocar el fin del mundo, pero ¿cómo era la vida? ¿cómo era el día a día? ¿cómo era ese desayuno no con diamantes sino con, con partículas, partículas. ¿no? <risa> bueno la verdad es que mira cuando yo estaba allí fue en el 2003 el LHC que es este acelerador de 27 kilómetros de circunferencia sí, sí. donde se descubrió el bosón de Higgs se estaba construyendo de aquella todavía no estaba construido ya se había desarmado el LEB que era el acelerador anterior que había habido que aceleraba electrones este acelera protones y lo que se estaba es precisamente acabando de detallar todas las condiciones para poder crear esa máquina del fin del mundo mm, <ríe> Sí, sí. monstruosa pues mira, la verdad es que yo soy física teórica, por lo tanto mi, mi, mi día a día quizás no es tan apasionante como un experimental porque tenemos un lápiz y un papel y vas desarrollando tus ecuaciones pero sí que es cierto que hacerlo en un lugar emblemático como el CERN, que al final sí, es un claro. poco como la catedral del conocimiento moderno ¿no? mm. para... Para, para los científicos es apasionante porque en esos desayunos con partículas, como dices, muchas veces llegabas a la cafetería del CERN y a quien tenías al lado era un premio Nobel de física que estaba desayunando allí y bueno, pues se ponía a hablar contigo y a contarte y tanto, y tanto y bueno, es, es apasionante además todas las conferencias que vi allí, las personas um, con las que compartías el proyecto y sobre todo, mire yo eh, to tomé una buena decisión que fue que me, me presenté como voluntaria para ser guía, uh -huh. guía oficial del CERN, pues para las personas que venían a visitar, etcétera, etcétera, porque también, aparte de ser los primeros pinitos que hice en divulgación científica, te permite también darte cuenta que aunque la investigación que tú estás haciendo es simplemente el dedo pequeño del pie derecho de esta de este gran proyecto, también me daba la, la oportunidad de tirar unos pasos atrás, ver y ser consciente del proyecto en el que estabas trabajando, lo que implicaba y poderlo comunicar, ¿no? Y bueno, la verdad es que formar parte de un proyecto de esta envergadura, es, es, es extraordinario. Has hecho seguimiento, ¿verdad?, en estos momentos. ¿En qué situación están? ¿Cuáles son las, las últimas novedades? Bueno, básicamente ahora ahora mismo en el CERN lo que, lo que están desarrollando es, eh, no simplemente una de las cuestiones que, que hacían ayer era descubrir el bosón de Higgs, ¿no? que ya sabemos que es el famoso 4 de julio acabaron encontrando la partícula de Dios. Uh, que es la responsable de que algunas de las partículas tengan masa y otras, por ejemplo, no tengan masa. Sino que también había muchas otras preguntas. Por ejemplo, conocer por qué en la creación del universo la materia ganó a la antimateria. Cuando se crea una partícula, se crea su antipartícula también. Uh -huh. Por lo tanto, si en el inicio del universo se crearon materia y antimateria y cuando entran en contacto entre sí, uh, desaparecen, no, se transforman en energía, simplemente, ¿qué sucedió para que en ese inicio... El ba la balanza se inclinase hacia la materia ¿no? y la antimateria casi casi desapareciese ¿no? esa asimetría uh -huh. es una de las preguntas uh, que no tiene respuesta todavía ¿qué más? también intentan averiguar qué pasó en el momento cero de la creación del universo ahora básicamente sabemos lo que pasó unos 0,000 muchos ceros un segundo después de la creación del universo pero el capítulo cero todavía no sabemos qué pasó en ese instante de T igual a cero y eso es uno de los grandes retos por ejemplo también que cubre el CERN uh -huh. en este libro en la puerta de los eh, tres cerrojos eh, cierras el círculo de esta trilogía sí sí <risa> de esta trilogía la historia sí Pero que... se otros, ¿no? exacto así claro. que sí que queda cerrada y con cierto orgullo y a la vez melancolía ¿no? es la tristeza como cuando acabas de leer un buen libro ¿no? las últimas páginas las alargas porque te da pena terminarlo pero a la vez quieres saber cómo acaba todo es una sensación muy extraña muy, muy parecida cuando, cuando escribes el libro pero es cierto que disfruto tanto y me lo pasa también que dudo mucho que se quede aquí yo creo que me seguiré, me seguiré divirtiendo vas a seguir divulgando y escribiendo ¿no? sí así es. y nosotros te seguiremos la pista también Sonia, ha sido un enorme placer estar contigo, hablar, eh, conversar, eh, conversar con una persona que es responsable de alguno de los libros y que ha acercado la ciencia a, al común de los mortales y que ha demostrado que no es algo tan inaccesible, que es eh, tan accesible como un poco pararse a pensar en cosas muy sencillas bueno pues eso es la física cuántica la física de lo sencillo, de lo pequeñito que es la base de lo grande exacto, así estamos y como, y como tú dices que somos polvos de estrellas pues hoy hemos tenido una estrella aquí muchas gracias Silvia gracias, Sonia. un placer estar con no. vos como siempre En Onda Cero La Rosa de los vientos If you understand or if you don't, if you believe or if you doubt. A universal justice los the eyes of truth. Se encuentra en mitad de la montaña, es un lugar imposible, un sitio imposible, una iglesia verdaderamente asombrosa, la más asombrosa y extraña que hemos visto y conocido en nuestro país. Es una iglesia que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado, el ese Carlos, oye, Carlos, muy buenas, ¿qué tal?, Hola, buenas noches, encantado de estar en vuestro programa. Carlos, yo cuando vi fotografías a una conferencia tuya de esta iglesia, esta iglesia, la iglesia de San Adrián, en la Jacetania, en el Pirineo, me quedé impresionado. Como decía yo al comienzo, es una iglesia imposible, pero es que quienes la construyeron querían un lugar que fuera imposible para la construcción, y lo hicieron, y claro, eso ha provocado que durante muchísimo tiempo la iglesia haya estado bajo las aguas. Correcto. Fíjate, es que, como tú bien dices, está en un lugar imposible. Está en medio de un barranco, en una zona que desagua el, el agua de los torrentes de las puntas de las montañas de los Pirineos. Es decir, un sitio muy eh, extraño para hacer un, lo que es un templo románico. Estamos hablando del siglo XII, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, esta iglesia está plantificada, como ya digo, en, lo, en el desagüe de un gran barranco y por ello durante muchos siglos ha estado enterrada por los dos. Ya que, bueno, cuando el barranco, digamos, de alguna manera, llevaba excesivo volumen de agua, pues se inundaba toda, está claro. Esta iglesia estuvo funcionando muchísimos años como ermita de la población de Borau, que está muy cerquita de allí, ¿vale? Pero claro, tenemos que pensar lo siguiente. Esta gente de la población entraba por lo que era el vano superior pensando que el vano superior era la entrada original de la iglesia. El vano superior es, le dices que es como una especie de ventana o algo así, ¿sí? comentan, ¿no? Claro, claro, claro. es una Para ellos era una, una puerta pequeña, pero es, es la el, suele ser el, la ventana que hay encima de la puerta principal de los templos románicos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Icona, en a mediados del siglo pasado, sobre creo que fue sobre 1952, si no recuerdo mal, Bueno, pues empiezan a restaurar esta iglesia, empiezan a quitar lodo, empiezan a, a quitar tierra, y se encuentran con cuatro metros más de profundidad de o sea, de templo hacia abajo. Lo desentierran todo, y claro, es eso. Totalmente se dan cuenta que es un templo románico, eh, a la más puro estilo de, de lo que es el, el, el, el románico jaqués de la zona. Bien. Pero aquí pasa una cosa muy curiosa. Tienen que hacer catas, porque tienen que asegurarse que el templo ...no se va a caer... ...y al acercarse descubren una cosa muy interesante... ...resulta que está... ...digamos, transgrediendo todas las normas del románico... ...porque encuentran que todos los muros... ...perimetrales del templo... ...están en perfecto equilibrio sobre madera... ...es decir... ...para que nos hagamos una, una idea... ...es decir, han clavaron puntales de madera en el suelo... ...y sobre esa madera... ...empezaron a elevar los muros del templo... ...¿de acuerdo? ...bien... Y dices, ¿qué cosa más extraña? Esto está transfiriendo toda la norma del románico. Claro. Entonces, eh, de alguna manera, eh, lo que hace el, el, la, la madera es hacer de eh, eh, punto de partida para el agua, chupa el agua del suelo y la transmite en las, a los muros de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Esta iglesia tiene una particularidad, y es que en primavera se cubre de musgo Mana agua por las paredes del interior de la iglesia. Tiene tres hileras de agujeros por el interior y mana agua. Yo recuerdo que en esa conferencia, sí. en esa de fotografías precisamente sobre ese tema que comentabas, las primeras imágenes que pusiste era una iglesia, una iglesia románica, una iglesia antiquísima, muy, muy verde eh, en su interior. Ese verde se debía a ese musgo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, eh, el, el agua, eh, eh, quienes construyeron o quienes idearon esta máquina, yo la llamo la máquina templo, eh, quienes la idearon, idearon para este propósito, para que el agua claro. fluyera por dentro, ya que si nos fijamos bien en el suelo, tiene eh, por el perímetro interior un canal que eh, saca o alivia el agua del interior hacia afuera, hacia, el, hacia lo que es el barranco Lubierre ¿de acuerdo? O sea, querían, eh, quien construyó ese templo, que el agua fluyera por el interior. Lo que no se sabe es la intención, ¿no, Carlos? ¿O sí? sí, sí, sí la sabemos. Ajá, sí. qué bien, cuéntala. Mira, eh, eh, el arzobispado de Zaragoza tiene muchísimos archivos de muchísimos de los templos que hay por el Pirineo, tanto construidos como ya derruidos, ¿de acuerdo? Y bueno, hay muchos estaban escritos en paleografía, por lo tanto yo tuve que pedir a alguien que me lo produjera, eh, digamos lo que había allí. Allí había un gran cenobio del que solo queda este templo. Eh, resulta que Cuando los monjes abandonaron aquella zona, eh, la gente de la población de Borau, que eran los que trabajaban para los monjes del monasterio, lo que hicieron desmo fueron desmontar piedra a piedra al monasterio para hacer sus propias casas, ya que tenían la piedra manufacturada, la tenían cuadradita y tal, quedaba muy bien en sus casas. Bien, solo dejaron ese templo, que lo utilizaron, digamos, como ermita. Y en estos escritos ponía que esta ermita servía para que los campesinos de la zona supieran cuántos diezmos tenían que entregar al monasterio, es decir, los trabajadores del monasterio trabajaban, para el monasterio tenían que entregar una parte proporcional de las tierras que trabajaban, de la de lo que de los frutos que sacaban. Y eso lo sabían por la altura por la que salía el agua dentro del templo, es decir, si el año que fuera había no había mucha nieve en las las puntas de los Pirineos, el barranco no bajaba tan cargado de agua. El acapo, eh, los, los maderos que habían en el subsuelo por capilaridad no transmitían tanta agua a los muros del templo ¿de acuerdo? y no subía tan alto por dentro por lo tanto como iban allí a, a, a huir la Santa Misa los monjes no tenían que pedir nada no tenían que pedir el diezmo la gente que iba allí sabía según a la altura que salía el musgo, qué parte proporcional tenían que entregar de eh, centeno, de, de trigo o de cualquier tipo de riqueza bueno que cultivaran para lo que era el ...el monasterio, algo realmente muy, muy curioso. Lo que son las cosas, eh, se pagaba más a la iglesia, a esa iglesia, a ese diezmo, era más eh, caro. Había que rascarse más el bolsillo, cuanto más altas eran las aguas. Cuando más claro. alta fuera la tragedia eh, climática, eh, más alto era el dinero que tenían que pagar. Qué curioso, ¿eh? Claro, claro, claro. Es que era eso. Pero fíjate que es que aquí, digamos que de alguna manera... Eh, los monjes no se veían la tesitura de pedir a, a la gente que les trabajaba la tierra eh, eh, que les pagaran el, el dinero por, o la parte proporcional. Eh, o sea, es decir, está muy bien ideado, está perfectamente ideado. Claro, en un principio no sabes por qué pasa eso, pero cuando lo investigas y cuando, digamos, de alguna forma, pues eh, te influyes un poco en la historia de, de la zona, Y de lo que pasaba allí te das cuenta de que era perfectamente una máquina. No es la primera vez que la iglesia emplea artilugios o santos pues para pedir el diezmo. Y en un momento dado la iglesia eh, es como que, que cae un poco en desgracia, ¿no? De ser algo muy importante en la zona, eh, pues eh, se deja de, de visitar. Y cuéntanos, ¿por por qué hay pues este abandono? Sí, es muy sencillo. Mira, en, en aquella época eh, había una especie como... había muchas escaramuzas musulmanas por toda la zona esta baja del Pirineo, ¿de acuerdo? Entonces, este cenobio estaba desprotegido, había cenobios que, digamos, formaban parte de un castillo y estaban más protegidos, pero este, desde luego, no lo estaba. Eh, por lo que yo pude llegar a entender, con lo, con lo que me explicaron que ponían la paleografía de la historia de esta zona es que marcharon por miedo los monjes, entonces abandonaron las tierras, abandonaron el monasterio y como ya he dicho antes la gente de la zona, la gente de Borao, pues eh, digamos reaprovecharon todo lo que fueron las piedras del monasterio pues para construir sus casas. Hemos de decir que Carlos Yesa, a quien estamos escuchando, es autor del libro en donde se encuentra el relato sobre este lugar, esta ermita extraordinaria, la ermita la iglesia de San Adrián en el libro de 50 lugares mágicos de los Pirineos en Fidonia. El último que se ha publicado se encuentra en libros del futuro, es en Matarraña Secreta siempre buscando esos lugares extraordinarios e imposibles que existen a miles este en concreto, ¿cómo te enteras de su existencia, porque pese a estar en el Camino de Santiago la gente no conoce mucho este lugar mira, hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención y por eso empecé a investigar, tú cuando entras en este templo encuentras a mano izquierda una especie de pozo, que al acercarte a él te das cuenta que tiene la misma profundidad que la iglesia, y en el medio tiene un agujerito, y te das cuenta que es ese, ese pequeño eh, habitáculo que encierra eh, un agujero en medio mantiene el mismo nivel del agua que pasa por fuera por el barranco está haciendo una función de milómetro, ¿vale? es decir sin salir del templo los monjes sabían perfectamente qué caudal de agua pasaba por fuera por el barranco, eso me llamó mucho la atención y es cuando empecé a investigar y es cuando me enteré de todo esto, yo veía veía que, que cuando estaba visitando ese templo, pues eh, digamos que estaba como preparado para que el agua fluyera por dentro De hecho, cuando se hicieron las restauraciones, pues claro, no se hizo bien la restauración y el templo, cuando baja muchísima agua, se inunda toda su planta interior, ¿de acuerdo? Pero normalmente, cuando baja el agua normal por el barranco, se puede ver perfectamente cómo fluye el agua por los agujeros y cómo la desaloja perfectamente por el canal que tiene por el perímetro del templo hacia la parte exterior. Es más, fijaros si es curiosa la cosa que sus constructores querían que fuera agua por dentro del templo, que en la puerta lateral de esta iglesia hay una surgencia, es decir, una fuente, una fuente que emana. Y la meten, la introducen dentro del templo, no la alivian hacia afuera, no la sacan hacia afuera, la quieren adentro. Y meten también ese caudal dentro del templo. La verdad es que os puedo garantizar que cuando estáis ahí en pleno silencio, ese gorgoteo del agua, os transporta a otro lugar, a otro espacio ahí se puede hacer unas relajaciones magníficas y además de una forma muy natural eso es un jacuzzi de agua bendita ¿eh? como siga así el tema sí, sí, sí, sí. y nos lo ha contado aquí nos ha trasladado a ese lugar verdaderamente de este mundo bizarro en la rosa de los vientos Carlos Oyes, que ha estado con nosotros Carlos, muchas gracias muchísimas gracias a vosotros por este espacio tan, tan especial para mí como la rosa de los vientos un beso y un abrazo la rosa de los vientos en Onda Cero Eureka Lo malo genera lo bueno La oscuridad acaba en la luz ¿eh? Esa investigación que se ha efectuado Con los metales pesados Que son horrorosos y malísimos Para el cuerpo humano Han derivado en un descubrimiento Que vamos a hablar hoy En Ureca con Mado Martínez Amado muy buenas, ¿qué tal? noches Nunca las aceitunas habían dado de tanto Ah, ¿verdad? Y, y fíjate que dan mucho ¿ve? Pero eh, dan muchas posibilidades Hay mucho poder Hay mucha economía Pero también dan, en este caso, conocimiento Sí, eh, nosotros ya teníamos eh, motivos para presumir con nuestro excelente aceite de oliva, ¿vale?, en España. Pero es que además eh, acaba de salir a la luz un descubrimiento que a mí particularmente me ha alegrado bastante porque yo me acuerdo, ahora mismo estamos en época de recoger la aceituna, bueno, a recoger la oliva, como le decimos en mi tierra, ¿no? Y, y ya es época, y, y, y me acuerdo que cuando éramos pequeños Nos levantábamos cuando todavía había luna ahí en el cielo para ir al campo, que esto lo, lo estoy contando así como fuera algo muy romántico, pero entonces no me hacía ninguna gracia <ríe> y me venía bastante mal. Y nada, nos íbamos al campo a cogerlo arriba, que bueno, pues nos poníamos los teiles, que, que nadie busque esa palabra en el diccionario porque no existe, no le va a aparecer ni en internet tampoco, son pues una especie de capuchones que eh, rígidos que nos poníamos en los dedos. ...para coger la oliva, los relladores, los perigallos... ...que a mí me encantaba subirme al perigallo... ...pero nunca me dejaban porque era pequeña... <risa> ...y nada, en las redes... ...y luego de la carne a la brasa... ...porque ese día pues aprovechábamos mis tíos y mis primos... ...y todos pues para hacer ahí una barbacoa y cosas de esas... Luego ...nos llevábamos estás los poniendo los, los dientes las a todos, eh... <risa> bueno, ya ...a nosotros a los que, que nos escuchan... Sido, pero, <risa> ...pero con el tiempo... ...pero Mado, estamos todos... ...todo se ha de tenso, ...o sea, ¿cómo la oliva... ...provoca este descubrimiento?... Claro, pues porque aparte de hacer aceite, puedes hacer otra cosa que es olivas en salmuera. O sea, lo que toda la vida hemos comido, esa, esas olivas, esas aceitunas de mesa, que son las, las aceitunas encurtidas. Y ahí es donde está el secreto y ahí es donde está el notición y por eso estamos hablando esta noche de aceitunas. Porque resulta que eh, unos investigadores de la Universidad de Jaén, investigadores del Reino Unido y España, acaban de descubrir por primera vez Por primera vez, esto es importante, unas bacterias esponja que atrapan y eliminan metales tóxicos durante el proceso digestivo. Como sabemos, pues eh, lo que pasa es que al comer ingerimos nutrientes beneficiosos para el organismo, pero a veces también ingerimos partículas que pueden ser muy tóxicas y dañinas, pues, como por ejemplo el mercurio, el acénico o el cadmio. Y bueno, pues sí, pues metales como el hierro y el zinc son buenos y esenciales, pero el mercurio y el cambio y el plomo y todas estas cosas, no. Malo, malo, malo, niño malo. Eso es muy malo. Y Eso es lo que decía antes, metales pesados, ¿no? Claro, metales pesados eh, de los tóxicos. es, es uh -huh. que Estamos hablando de metales que, que pueden llegar a ser muy muy dañinos para nuestro organismo. Pero la cuestión es que todos estos elementos pues se transmiten de presa a depredador y llegan ...a la cima de la cadena alimentaria... ...nosotros los consumimos también... ...y eso se va acumulando... ...llega al torrente sanguíneo de nuestro, de nuestro organismo... ...puede llegar a causar mucho mucho daño... ...ahora estos investigadores de la Universidad de Jaén... ...ven en estas aceitunas... ...pues en salmuera, que decíamos... ...las aceitunas en salmuera... ...una forma de evitar que estos metales... ...lleguen a nuestro torrente sanguíneo... ...y es gracias a las bacterias... ...que contiene este delicioso aperitivo... ...que es rey de la mesa, creo yo de, de, de, de todo, todo nuestro país, de, todo, de toda mesa que se presenta. Y estas bacterias se forman durante el proceso de fermentación, es decir, cuando ponemos las aceitunas ahí con el agua y la sal durante unos días o unos meses para eso, pues para impurtirlas. Y lo curioso de estos microorganismos es que una vez están en nuestro intestino actúan como esponjas, por eso lo, lo, lo llaman así, no es que sean esponjas, pero actúan como esponjas atrapando los metales pesados e impidiendo que lleguen a nuestro torrente sanguíneo, expulsándolos de nuestro cuerpo a través de las redes. Esto no es solamente una curiosidad, sino que además, como he dicho, es la primera vez que se encuentra en la comunidad científica. Y repito, las aceitunas adquieren esta propiedad durante el proceso de fermentación que es totalmente natural y tradicional, como lo hemos hecho toda la vida. Olivas en el agua y la sal. O sea, luego cada uno tiene su librillo, cada uno lo hace como quiera, lo encurpe, la cambia el agua unos días para que se les vaya el amargor, lo que sea. Pero así se hace. Y ahí es donde crecen esas bacterias que ya de por sí estaban presentes en el árbol. El estudio, que además ha sido publicado en la revista Scientific Reports, se ha aplicado sobre la variedad aloreña de Málaga, pero los resultados son extensivos, al resto de aceitunas de mesa, es decir, a todas las variedades. Fíjate que además este descubrimiento no podía haber llegado, creo yo, en mejor momento, puesto que el Ministerio de Sanidad acaba de lanzar hace unos poquitos días una alerta a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria y piden a la población española que limiten el consumo de pez, espada, atún, también Lucio de Emperador, a unas tres o cuatro naciones por semana máximo y en los niños y mujeres embarazadas o que planeen estarlo, sencillamente que no los consuman, así como lo estoy diciendo. De 10 a 14 años, hasta los 10 años así, no es recomendable darles atún o, o emperador, pez espada estas cosas. Y de los 10 a 14 años, únicamente 120 gramos al mes. Aún así, que no pan al cúnico, como yo digo, <ríe> que no pan al pánico, porque comer pescado... Pero lo que están haciendo es... es Claro, lo que están haciendo es volvernos un poquito locos. Hace claro. tan solo un tiempo nos decían que el pescado era muy bueno, nos eh, dicen que es bueno, pero esta, esta sanitaria, el omega 3 era bueno, malo, de, oh, ¿en qué queramos? Eh, ¿Nos dejan vivir un poquito? Eh, Comer pescado, sigue siendo claro. bueno. ...a pesar del mercurio... Claro. ...a ver, lo que pasa es que... Eh, ...bien, el mercurio está presente... ...en la corteza terrestre... ¿no? y pues ...se libera a consecuencia de actividad volcánica... ...erosión de las rocas... ...pero también se puede liberar... ...debido a la acción de, del hombre... ...y sus efectos tóxicos pueden llegar a ser devastadores... ...la verdad, si, si, si, si los niveles de, de toxicidad... ...son muy altos... ...y como sabemos... ...la sobrepesca y el cambio climático... ...están aumentando los niveles de mercurio... ...en el pescado según un estudio, además, muy reciente de la Universidad de Harvard. Así que, tal vez, si tienes algún olivo por allá a la mano, <ríe> yo creo que ahora que es mejor es el momento de ponerte a aliñar al IVAS. Sí, no va a ser, ser no que luego nada. no nos deje, ¿no? <ríe> que nadie deje de comer pescado, sí, sí. porque siguiendo las, las, las limitaciones de, de, de, del Ministerio de Sanidad no hay ningún peligro, y además hay muchísimos pescados por ahí también que tienen unos niveles muy bajos de, de, de mercurio, que como decía, están en, en, en la corteza terrestre. Pero bueno, así es como, como, como se hace el tema. Y así es como nos Rogan Mado Martínez en Ureca Mado. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. página web en tan solo un rato ahí está el programa entero fragmentos en del programa todos los programas en, de onda cero y por supuesto la rosa de los vientos con su sección ahí en onda cero punto es Os recordamos en nuestra dirección de correo electrónico rosa punto vientos arroba onda cero punto es rosa punto vientos arroba onda cero punto es y la etiqueta para participar en twitter en directo y en cualquier momento al modilla rosa vientos Las noticias, la actualidad, la información en Onda Cero, queda todavía una hora de programa, queda todavía una hora en La Rosa de los Ventos, vamos a tener Carabé, vamos a tener el Callejón con José Manuel Escribano, señales en Delfín del Mundo, mucha información y muchas cosas en La Rosa de los Ventos, pero será después de las noticias.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 Y seis minutos eh, continuamos en La Rosa Osvientos, eh, noticia e información, atención importante, mala noticia, llegan las Navidades, buena noticia, La Rosa Vientos está con todos vosotros los fines de semana de Navidad, el 26, 28 y 29 de diciembre y el fin de semana anterior a Reyes, el 4 y 5 de enero de 2020, La Rosa dos Vientos, ediciones extendidas. Muy extendidas Extendidísimas <risa> Vamos, a empezamos en el 2020, la primera edición Bueno, y ya el siguiente año va a ser el 2021, dentro de nada, ¿eh? Es gacheto rosa Sí, sí ¿Sabes por eso, no? Porque como te extiende los brazos, te extiende por pues las, las secciones se extienden Tenemos opción a tener muchas entrevistas, así que vais a estar encantados Una Navidad más en La Rosa dos Vientos Vamos a estar con todos vosotros Todos los días en La Rosa Osvientos no descansa, no solo no descansa, sino que tiene programación extendida. Bueno, que nos llame la familia, ¿no? Porque si no, no nos van a ver. <ríe> nos llame un poquillo. Os recordamos, Rosa Rosavientos en Twitter, os recordamos también la sección dedicada a los Ventos en la página web en OndaCero.es Ahí están los programas completos, por partes, como los queréis escuchar de los últimos meses, OndaCero.es Una hora de programa en la que vamos a hablar, entre otras cosas... De el clima de lo que está pasando en el Ártico De las nuevas rutas Algo muy importante que os tenemos que contar En la Carabé, También vamos a tener información de cine Hoy ha sido muy importante el cine En, la cara, en el callejón con José Manuel Esquivano Vamos a tener también Señales en Delfín del Mundo Con Javier Sevillano Que nos va a contar una información terrible Sobre sacrificios animales Que tiene que ver con la religión Terrible y tremendo, pero antes... Eh. Nuevos datos y la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto que era Silvia Casasolá. Yo sé que nuestros oyentes están sin dormir. Están aquí esperando a ver, qué, a ver quién se lleva. A ver quién se lleva el libro de Alex Fidalgo, lo que tú digas. Y lo voy a decir. Pero hasta que no digamos la resolución de todas las pistas, pues tendréis que esperar aquí la tensión un poquito. Uf, bueno, pues vamos a decir. Los tres personajes... Tienen crédito internacional, estos arquitectos. Lo tienen en el mundo de la arquitectura y además han dejado su huella con las construcciones y diseños que han creado y, por supuesto, levantado. Por ejemplo, Aníbal González, entre sus numerosas obras, la, ma la mayoría de ellas están hechas en Sevilla, también en otras zonas, pero muchas de ellas en Sevilla, pues destaca su obra en la Plaza de España, cita en el interior del Parque de María Luisa. Santiago Calatrava que está Bruno al habla con él para ver si le hace ahí una casita o algo que, que le gusta mucho pues también ha traspasado... Hombre, que si no hay puente, no es calatraba, claro. También ha traspasado fronteras. Y además ha tenido que alguna, que otra polémica con sus trabajos. Es difícil gustar a todo el mundo. Los rematillos, los rematillos es como que no los flecos. Bueno, pues hoy en las día... Hoy en día, una de las máximas referencias de sus obras es la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Uno de sus diseños más representativos. Pero el gran maestro de maestros, el gran creador, el ilusionador de la arquitectura, cuyas formas parecen casi irreales, es... Los hermanos Fonseré, que fueron los principales promotores de la obra de Gaudí en sus principios, son eh, masones y Gaudí entrará con ellos en relación y procurará responder siempre a sus necesidades y a sus deseos. La verdad es que según ves las construcciones y cómo hace esas formas que parecen casi reales, ¿no? Estaban en su imaginación, pero es que la verdad es que tenía un control de los volúmenes y la geometría alucinante. Bueno, como hemos oído, en efecto, el gran y genuino Antonio Gaudí es nuestro protagonista. Él es apasionado por la naturaleza y su poder de observación junto a la maestría adquirida por generaciones de familiares expertos en trabajar con el cobre, se ven reflejadas en sus obras él era muy religioso introvertido, vegetariano se infligía largos procesos de ayuno para limpiar su cuerpo y también su espíritu tanto que según cuentan En varias ocasiones puso en riesgo muy severo su vida. Bueno, pues como recordaréis, el 7 de junio de 1926, mientras se trasladaba a misa a la iglesia para rezar como hacía cada día, fue atropellado por un tranvía que le dejó sin sentido. Dicen que debido a su imagen descuidada, y al no portar ninguna documentación, pensaron que era un mendigo. Y cuando al día siguiente le atendieron, ya era demasiado tarde, seguramente, si lo hubiesen hecho de inmediato, igual Antonio Gaudí habría sobrevivido. Pero al pensar que era un indigente, le dejaron abandonado, muriéndose poco a poco. Bueno, pues, a Antonio Gaudí... Eh, está en el programa porque ha sido noticia esta semana resulta que el fotógrafo Aitor Ortiz ha realizado un trabajo fotográfico sobre su obra en el que se pueden ver detalles intimistas de las construcciones arquitectónicas del catalán que a simple vista, pues tú según estás viendo un edificio o estás viendo toda la cantidad de cosas que él hizo, como el Parque Güell y muchas cosas, pues hay detalles que no le das valor y gracias a la fotografía de Aitor Ortiz ...pues se puede apreciar con detalle... ...porque lo amplía, lo ha hecho de tal forma... ...que es um, alucinante... Y, ...y se observa muchísimo la maestría de Gaudí. ...bueno pues... ...esta muestra consta de 120 imágenes... ...que están reunidas bajo el título... ...Aitor Ortiz, Gaudí... ...impresiones íntimas... ...¿dónde se pueden ver? ...pues se pueden ver en la sala... ...Cutsa Kultur... ...de Ategunea de Tabacalera... ...en San Sebastián... ...así que como vamos cogiendo todos los que, los que podéis, claro, que tenéis eh, días libres, pues os apuntáis en la agenda y pues podemos hacer esto, pues podemos hacer lo otro. Pues mira, si os pilla cerca San Sebastián o os queréis acercar, pues ya sabéis que tenéis en estos días la visita inestimable y estupenda de esta, eh, pues eso, exposición de las fotos de Aitor Ortiz con impresiones íntimas de Gaudí. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? participó en Twitter y se llama Jordieque arroba Jordieque así que Jordieque, envíanos tu dirección a rosa.vientos arroba onda y te llevarás el libro firmado de Alex Fidalgo lo que tú digas, enhorabuena y ahora os hablamos en la cara B os hablamos de los beneficios del cambio climático claro, beneficios para algunos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 La cara B Esta es la historia de un hecho que demostró que vivimos en un nuevo tiempo Que el mundo ha cambiado Y apenas nos hemos enterado, pero ¿qué pasó? Y pasó en agosto de 2018. El protagonista es un barco, uno de los más grandes de la Tierra. Se llama Venta. Puede llevar 3.600 contenedores. Y dentro de cada uno de esos contenedores hay cada uno tan grande como un camión. O un vagón de tren llevaba cosas para venderlas. Hay cosas que tú y yo compramos la flama sin calma... ...cosas que forman parte de nuestra vida... ...teléfonos, coches, muebles, ropa, libros... ...estoy conmigo... ...el barco salía de Vladivostok, en Rusia... ...a la altura de China y Japón... ...tenía como destino el otro lado del país... ...a miles y miles de kilómetros... ...iba a San Petersburgo... ...a las puertas de Europa... ...donde se iban a vender las cosas que llevaba su valor... Miles y miles de billones de euros El viaje lo hizo en 14 días menos de lo habitual ¿Por qué? Por la ruta Una ruta distinta Ya que al derretirse el polo norte Por donde iba a pasar se gastó mucho menos Ganó miles de millones de euros precisamente por eso El viaje y ese beneficio nunca hubiera sido posible Sin el cambio climático Seguramente tú has oído algunas de las mentiras que se repiten y dicen cada dos por tres respecto al cambio climático. Son gente intoxicada, envenenada. Algunos son buenos, otros no, pero la razón está claramente de un lado. La ciencia ha demostrado que existe un consenso total y absoluto entre todos los científicos y entre todos y cada uno de los expertos que han investigado este asunto. Insistimos, todos lo dicen. Y todos, insistimos, todos los científicos han concluido, rotunda y absolutamente, sin excepción, todos que el cambio climático que estamos viviendo es fruto de la acción humana. Si los polos se deshielan, si desaparecen, si esas rutas se acortan, es consecuencia de ese cambio climático que algunos desean y fomentan. Todo encaja con noticias como las que vienen a continuación. El pasado mes de octubre, el periódico The Guardian publicó una investigación en la que se daban a conocer informes y documentos que certificaban que el gigante tecnológico Google había financiado, financiado y pagado a al menos en 10 grupos en depresión que solicitaban la regulación de medidas y leyes que tenían por objeto frenar el cambio climático. ...dato, y este dato es muy, muy importante... ...la ruta de los barcos que llevan todos los productos... ...con los que se comercian el mundo, ahora duran 48 días... ...si el deshielo prosigue, esos barcos podrán hacer esa misma ruta... ...en tan solo 20 días... ...y automovilísticas, petroleras, energéticas, tecnológicas... ...ganarán entonces millones de millones de euros... ...ellos son los grandes beneficiados del cambio climático un documento de hace tan solo unos meses titulado Política China para el Ártico dice que todos los países del mundo tendrían derecho a utilizar esas rutas ese es el cambio climático que permite a los ricos hacerse más ricos Se por las esquinas. Que solo hacen y otro dato más en datos Y hace tan solo unas horas la Organización Meteorológica Mundial acaba de dar a conocer informes que certifican que el año en el que estamos y que se está acabando ya presenta datos que demuestran que es el segundo más cálido de toda la historia. El informe de hace tan solo unas horas dice que las olas de calor y las inundaciones que antes se producían solamente una vez cada 100 años son ahora cada vez más frecuentes que hay y habrá más incendios, más ciclones, más tormentas, más huracanes, más extremos. Además, dice que lo que está pasando va a afectar a la salud de los humanos y que las personas de más de 65 años se pueden sufrir. Ahora, más males debido a las olas de calor del cambio climático. En el último año, este número de personas ha incrementado y ha subido en 65 millones más. Y hambre. El año pasado sufrieron hambre más de 820 millones de personas. Ese hambre va a estar ligado a las consecuencias del cambio climático. Datos, hay más en este informe, unos cuantos miles de millones. Un informe que analiza 26 países pobres y llega a la conclusión de que casi el 50% de las crisis económicas que sufren tienen consecuencia directa en los problemas generados por el cambio climático. Y mientras nosotros eh, discutiendo sobre Greta Thunberg, nos han metido en una ratonera de debates que solo condenan a mirar a otro lado. Esto es eh, lo que decía hace tan solo unas horas la CNN está en peligro la vida que sostiene la humanidad. Esa es la alerta del Fondo Mundial para la Naturaleza. Más de la mitad de los animales vertebrados se ha perdido en los últimos 40 años y la explotación salvaje de los recursos naturales y los efectos de la contaminación son algunas de las causas. 40 años es apenas un parpadeo en la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, en tan solo 4 décadas, la acción del ser humano ha destruido hasta el 60% de la vida salvaje. El llamado informe del Planeta Vivo del Fondo Mundial para naturaleza indica que más de 4.000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han sufrido una reducción del 60% entre 1970 al 2014. El 90% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos comparado con tan solo el 5% en 1960. La vida animal sufrió más en Latinoamérica y el Caribe, con el 89% de reducción de la población desde los años 70, sobre todo en especies que necesitan agua fresca como ranas y peces del río. La población de osos polares en el Ártico por el de hielo podría decrecer hasta el 30% para 2050. La deforestación de los bosques de borneo para plantaciones de aceite de palma y árboles para madera ha provocado la pérdida de 100.000 orangutones entre el año 99 y 2015. En Tanzania, en tan solo cinco años, el 60% de los elefantes fueron extinguidos sobre todo por sus codiciados cuernos de marfil. La actividad humana afecta a tres cuartas partes de la faz de la tierra. Para el 2050, solo el 10% de ellas seguirá virgen. Por eso, desde la fundación, piden un compromiso internacional. Y no admitas ni te creas en ninguna duda, el cambio climático es absoluta y totalmente real. Más la la la la la rosa de los vientos en onda cero. Y atención, porque hoy se han entregado los premios del cine europeo. Gran ganadora, la favorita. Gran ganador, el mejor actor, el español, Antonio Banderas. El Callejón del Escribano. Ya sabéis que aquí toda la información en de cine, la actualidad, se nos atare como siempre en el callejón. José Manuel Esquivano, muy buenas José Manuel. Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Una semana de premios, eh, ya estamos Hombre, sí. eh, en, en esa época con muchos eh, premios, uno de ellos eh, que se ha entregado, que se ha reconocido. Ahora hablamos eh, de unas nominaciones de los más importantes eh, de nuestro país, pero... Antonio Banderas, nuestro Antonio Banderas, ah, sí, sí. ha sido uno de los triunfadores en Nueva York, de los críticos de cine. ¿Cómo huele a Oscar esto, Bruno? <ríe> sí, hombre, los críticos... El de El camino ya ha empezado, ¿eh? ¿eh? Ya ha empezado, sí. Los críticos de Nueva York son una asociación realmente importante. Ahora llegarán los Globos de Oro, que son los críticos de Hollywood, precisamente, ¿no? Pero entre unos y otros, ahí está eh, Antonio Banderas con este premio de la crítica, premio importantísimo porque realmente, como te digo, huele a Oscar. No, muchos de los premios se dice que son como antesala, ¿no? Antesala de los Oscar, antesala en España de los Goya. Bueno, pues eh, este premio es eh, un poco antesala. Yo veo que Antonio Banderas está perfectamente colocado él y su película, eh, Dolor y Gloria va a estar desde luego, estoy seguro entre la terna de los finalistas en varias de las categorías de los Goya, de los Oscar, perdón, de los Goya también, sí, sí, de también. los Oscar y, y, y hombre, a ver si tenemos suerte está para Almodóvar está en contra que ya lo han premiado, ¿verdad? pero para Antonio Vandela sería ya la reguete absoluta, consagración lo ha ganado todo este año Y posiblemente, bueno, ahora los críticos, después los Globos de Oro, después los Oscars. Vamos a ver lo que se trae este hombre para España en esta, en esta temporada de premios. Y además, en la actualidad, vamos a hablar hoy de películas de los dos directores más grandes de nuestro país. Críticas que, bueno... Han sido las películas de Alejandro Amenábar y las de Dolor y Gloria de Almodóvar, Por las, supuesto. las más nominadas, ¿no? Sí, hombre, eh, vamos a ver las nominaciones de los Goya, que eran las últimas nominaciones ya que nos quedaban. Hoy hay un dato que me ha llamado mucha atención, fíjate, se han presentado 146 películas eh, españolas, claro, a los Goya, una de las... Eh, yo creo, cosechas más interesantes de los últimos años. Y, dice, sin películas? embargo, hay dos películas que se lo han llevado todo <risa> sí, en cuanto a eso, nominaciones, ¿eh? Eso, eso por supuesto, naturalmente que sí, ¿no? Eh, bueno, hay eh, 29, 28, 29 eh, categorías. Si quitamos eh, los documentales, la eh, película europea, la película de animación, y claro, pues, pues prácticamente están en todas, porque es verdad que mientras dure la guerra la película de Amenabar parte con 17 candidaturas nada menos, de momento la campeona pero Dolor y Gloria, la de Almodóvar tiene 16, y la trinchera infinita pues 15, de manera que entre las tres películas eso sí, sea, es curioso que puede decirse una de las grandes perdedoras la trinchera infinita tiene solamente 15 nominaciones exactamente, ¿no? exactamente. es un poco irónico Sí, bueno, esto es también porque, claro, desde que hay cuatro nominaciones en cada categoría, pues las grandes películas, como te digo, menos esas, a las que no puede optar, a las demás, optan a todas. La verdad es que hay dejado muy poquitas oportunidades para las demás. Claro, las candidaturas a la mejor película, pues efectivamente, Dolor y Gloria, La trinchera infinita, Mientras dure la guerra y luego intemperie y Lo que Arde, esta película pequeñita de Oliver laxe casi desconocidos todos, y que está metiéndose en todos los grandes premios, por lo menos como candidata. Los nominados a la mejor dirección, pues son Pedro Almodóvar, el trío de directores de la trinchera infinita, Oliver Lasse por Lo que Arde, y Alejandro Amenábar por Mientras Dure la Guerra. Mientras que la dirección novel ojo que hay aquí nombres que van a ser los grandes nombres del cine español dentro de nada. Salvador simo por Buñuel, el laberinto de las tortugas, una estupenda película de animación, Galder, Gastel, Urrutia por El Hoyo, Belén Funes, por La hija de un ladrón, y Arich Moreno, por Ventajas de viajar en tren, una de las candidaturas que va a estar verdaderamente más curradas, ¿no? Las candidatas al mejor guión original pues son Dolor y Gloria, El Hoyo, A trinchera infinita, y Mientras dure la guerra, pocas sorpresas. ¿no? Y en el guión adaptado, pues, eh, Buñuel, el laberinto de las tortugas, Intemperie, ventajas de viajar en tren, y madre, la película de Rodrigo Sorogoyen, que no entiendo yo muy bien porque está en la categoría de guión adaptado, creí que esto era un guión original, como no sea que procede del corto, me parece, en fin, una, ellos sabrán, ¿no? Los actores, pues los mejores los, los actores protagonistas nominados son, nuevamente, Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Carra L. Halde y Luis Tosar por quien Quinería Romata, es decir, las tres favoritas, y Tosar, que se ha colado aquí porque es un grandísimo actor, claro. Y ellas, pues son... Sí, son nuevos en esto de los Goya, ¿eh? <ríe> Efectivamente. Sí. La verdad es que Todos son ultranominados y muchos de ellos ya con colección de joyas en su armario. Pero bueno, se ve que es, que es lo que hay. Ese es uno de los males endémicos del cine español, Bruno. Lo hemos comentado tantas veces, ¿no? Las pelis muchas veces son estupendas, pero siempre las hacen los mismos. Y el gremio de la interpretación está que trina por esa cuestión, con toda la razón, claro. Las actrices nominadas, Pérez Cruz, Greta Fernández por La hija de un ladrón, Belén Cuesta por La trinchera infinita y Marta Nieto por Madre. Y en los actores de, y actrices de reparto pues hay nombres como Asiere Chandía Leonardo Desbaraglia, los dos por Dolor y Gloria, Luis Callejo por intemperie, Eduardo Fernández estupendo en su personaje de Mirana Estrada mientras dure la guerra, Mona Martínez Natalia de Molina, Julieta Serrano y Natalí Poza realmente eh, pues también son nombres que tienen, te iba a decir, todos ellos la posibilidad. No, posibilidad tiene, solo se le llevar a uno. Pero la verdad es que están representados lo mejorcito del cine español. En los Goya, 17 nominaciones para Mientras Dure la Guerra, 16 para Dolor y Gloria. Uno de los males endémicos, eh, nos citabas uno hace unos instantes, uno de los males endémicos eh, del cine del comercio español relacionado con el cine, es que vemos en muchos ...sin ser en versión original, doblado, ¿no? Ah, es verdad, claro que sí. Tantísimos años ¿no? de, de doblaje, salvando, como decimos siempre, la categoría indiscutible... ...además por oficio y por experiencia de los grandes actores y actrices de doblaje españoles... ...pues hemos perdido la ocasión durante muchísimos años de oír a los actores y actrices internacionales con su voz original... Poco a poco yo creo que el cine de versión original va abriendo huequecito, no digo en las grandes capitales donde ya lleva sentado, sino también en las otras capitales de provincia donde poco a poco se van abriendo sesiones de cine en versión original. Yo creo que es imprescindible... Cada uno que vaya a lo que quiera, por supuesto. Pero es imprescindible escuchar las interpretaciones de los grandes de la pantalla con su propia voz. Si no, nos perdemos la mitad de esa interpretación. Y esto lo decía porque precisamente vamos a escuchar la voz. Va a ser en el tráiler, en la película, en el comentario y en la crítica de esta semana. La voz de una de las grandes del cine mundial de Helen Mirren, la voz original en sí, esta así. película. We done this a lot. Met people on the computer service. Don't you find it's always the same? You mean the them, Es la voz eh, en versión original de una de las grandes en del cine Helen Mirren que tiene película nueva La gran mentira se titula. Efectivamente es la película de Bill Condon que ha producido Condon junto con Greg Jolen el guion es de Jeffrey Hatcher. ...y de Nicole Serre, partiendo de una novela de este último. Los protagonistas, como muy bien dices, la gran Helen Mirren, el gran Ian McKellen... ...y Russell Tubey también con ellos. Bueno, Bill Condon es un director neoyorquino, yo creo que es relativamente prolífico... ...porque lleva 20 títulos en 30 años, pero también es bastante eh, versátil. Pues recordemos que ha firmado Candyman 2, las dos partes de Amanecer de la serie Crepúsculo, El Quinto Poder y también las muy interesantes, mucho más que estas, Mr. Holmes, en el 2015, y, bueno, hace 20 años ya, Dioses y monstruos, que le valió el Oscar al Mejor guion. Estas dos últimas, y también la actual, están protagonizadas por Ian McKellen, un actor con el que se compenetra muy bien. Aquí Ian McKellen es eh, Roy Courtney, un hombre que vive instalado en el engaño. Es un estafador consumado, que vive de sacarles el dinero a inversores incautos ...y a mujeres desprevenidas y preferiblemente ricas... ...que caen en sus redes de profesional del timo. A estas llega sobre todo por medio de los portales de contactos de Internet. Y así, justo, conoce a Betty MacLeish, una viuda reciente... ...un tanto desorientada y bastante millonaria la mujer. Bueno, inmediatamente Roy lo ve claro. Pero le cuesta un poquito intimar con Betty... ...porque ella no parece estar preparada para una nueva relación... ...y también porque tiene un nieto, Steven que anda con la mosca atrás de la oreja ante un pretendiente tan decidido. Sin embargo, el hombre despliega todo su arsenal de seducción que incluye finalmente el anzuelo de la supuesta rentabilidad de su capital, el de ella. Para ello cuenta con su compinche habitual, un falso asesor de inversiones que le ofrece una operación que parece ser ventajosísima, sobre todo para Roy, claro. Que está dispuesto a desplomar a Betty pasando por encima de las maniobras del nieto, de cualquier sorpresa desagradable que le pueda sobrevenir e incluso manchándose las manos de sangre si hiciera falta. Esta es su gran y posiblemente última oportunidad y no puede desaprovecharla. Bueno, el relato está casi monopolizado por estos dos potentes personajes, el hábil depredador y la inocente presa. Esto es magnífico porque están interpretados ...por estos dos genios de la escena y de la pantalla... ...Ian McKellen y Helen Mirren... McKellen 80 años... ...es un auténtico monstruo... ...además de Holmes... ...ha sido también Gandalf, el Rey Lear... ...y Magneto... Eh, de, ...de los eh, X-Men, entre otros muchos... ...aquí es un hombre corriente... ...pero transmite tanta fuerza y tanta pasión... ...que un primer plano suyo... ...es capaz de incendiar la pantalla... ...y Helen Mirren, 74 años... ...es una auténtica reina y no porque las haya hecho casi todas, es que es una actriz descomunal, dúctil, sugerente, dueña de todos los recursos. Bueno, estos dos eh, coinciden por primera vez en la pantalla y además, curiosamente, son de escuelas y técnicas completamente diferentes, pero se han entendido, se han complementado y se han enredado como si llevaran toda la vida haciendo cine juntos. La película... Merece la pena por verlos, aunque por desgracia la trama titube en algunos momentos y deje también ver un costurón por el que asoma el evidente desenlace. Y para colmo, el trecho final del guión se va por los cerros de Úbeda con una explicación atropellada y yo creo que poco verosímil. Bueno, no he leído la novela de, de Nicolás Sirle, de la que procede la película, aunque no dudo de que ese final sea fiel al texto. Pero precisamente es el tratamiento cinematográfico el que renquea, por su tono tan diferente al resto, su aceleración y su casi inverosímil planteamiento. Lo demás, hasta ahí... Casi perfecto, Bruno. Dos eh, grandes actores, eh, para una película con final de discutido, con una segunda parte discutida. Cuando todos los críticos eh, coincidís en eso, es que algo pasa ahí, ¿eh? <risa> yo Yo creo que sí, que algo pasa, y es una pena, porque... Eh, eh, hombre, el, el final es el que tiene que ser De alguna manera yo entiendo que la novela Y el texto del guión son correctos Porque desvela sobre todo Cómo son los personajes, no lo sabemos Hasta los cinco últimos minutos Cómo son de verdad, qué, qué les pasa de verdad ¿no? Pero hombre, eh, otro tratamiento Y quizá también eh, Otra lectura de, de esos acontecimientos lo Hubiera estado un poquito mejor De todas maneras la película yo creo que merece la pena verse ¿eh? Y la lista Todos los factores en juego El Super 10, el que sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, en el 10 tenemos Last Christmas, una película navideña quizá, una película que ha dirigido por Fake y que protagonizan Emma Thompson y la gran Emilia Clarke, la inmortal Daenerys de Juego de Tronos, nada menos que Daenerys en pantalla grande. Hay que ver esta película, Bruno. Primera semana en la lista. Puesto número 9. Pues la gran película española, Mientras Dure la Guerra, la película de Alejandro Amenábar, que ha caído dos puestecitos, pero es súper 10, 10 semanas en la lista, algo que muy pocas películas consiguen. Ocho, Bueno, esta repite, se ha abonado al puesto 8, Si yo fuera rico, otra película española. Esta de Álvaro Fernández Armero, con Alex García y Alessandra Jiménez, tres semanas en el Super 10. Siete. Frozen 2, la segunda parte de esta historia de las hermanas del hielo, película de animación de Disney, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, dos semanas en la lista, ha bajado un puesto. Seis. También ha bajado un puesto La trinchera infinita Otra película española Tercera en la lista La peli de Arregui, Garaño y Goenaga Con Antonio de la Torre Y Belén Cuesta Cinco semanas en la lista ¿Y en el cinco? Pues la película de la semana Puñales por la espalda Un thriller Una película cómica Una película de Agatha Christie No, de Agatha Christie No, pero casi Ryan Johnson es el director Daniel Craig Y Ana de Armas Dos de los múltiples protagonistas Primera semana en la lista Como digo Película de la semana Cuatro Pues es Parásitos de Bong Joon-ho, la película coreana, seis semanas en la lista y mantiene la posición de una película extraordinaria. ¿Puesto número 3 Pues también extraordinaria es esta peli de Woody Allen, ya lo hemos dicho todo sobre ella. Días de lluvia en Nueva York, con Timothy Chalamet, el fanning, ocho semanas en la lista. ¿Puesto número 2 Pues aquí está, después de nueve semanas, el Joker de Todd Phillips se veía venir la semana pasada hubo casi casi un empate en la cumbre ahora Joker ha cedido el primer puesto pero Joaquin Phoenix Robert De Niro están tan contentos porque lleva nueve semanas y la que viene será Super 10 y queremos saber cuál es el nuevo número uno pues es nada menos que el irlandés la película el peliculón De Martin Scorsese Porque es muy larga y porque es estupenda Con Robert De Niro, con Al Pacino Con Joe Petsci, tres semanas en la lista Poquito a poco ha conseguido subirse A lo más alto del Super 10 La verdad es que se está hablando mucho De esta película, el irlandés Una película de Scorsese Una película que prácticamente resume Toda su carrera, por lo menos temáticamente Pues ¿no? sí, efectivamente es, Podemos decir, es una película de gángsters uh -huh. Pero yo creo que desde ahora Es... Bueno, pues junto con el padrino, ¿verdad? La gran película de gangsters. Scorsese ha hecho un peliculón, y como digo, no es que sea muy larga, es que es una enorme película. Es una peli de Netflix, por lo tanto va a estar en los cines muy poquito tiempo, hay que aprovechar para ir a verla. Es una película que demuestra que el cine ha llegado a otro tiempo ya, ¿no? Pues sí, Le, efectivamente, e, e, efectivamente. La industria. Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, eso es eh, una película de tres horas y media y es para una ventana de estas de, de pago, que el que quiera puede tener en su casa, lógicamente Netflix eh, parece que de estas películas para que se vean en exhibición comercial en las salas durante unas semanas, pero después hay que acudir a la voz de Netflix. Y como tú dices, es un nuevo tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona esto porque realmente es una oportunidad interesante de hacer historia. José Manuel, hemos ido a una presentación de un libro durante esta semana y no sé si te suena de algo, el retrato de Man Rey. Hombre, sí que me suena. Muchas gracias, Bruno. Hicimos el miércoles la, la presentación de mi... Yo creo que es una novelita, es decir, es una cosa de, de ninguna pretensión, pero sí quiero que sea entretenida y de alguna manera divertida para cualquiera que quiera acercarse a este texto. Está ya en Amazon, en cualquiera de las de las, eh, ventanas de distribución eh, literaria se puede pedir por ahí, y también a la editorial que se llama Vive Libro, de manera que el que quiera... Eh, pues puede eh, adquirirla por ese, por ese procedimiento Yo la verdad es que en la presentación estuve encantado Porque estabais todos los amigos Y realmente eso es lo que le da categoría a este librito eh, Desde el momento en que yo puse el pie en el mundo de la literatura Pequeñita, hay que decir de la literatura pequeñita Muchas gracias Bruno. Se hace grande con eh, libros eh, como, ese, como el retrato de Marian Rey De José Manuel Esquivano, Que toda la semana nos cuenta aquí La actualidad en Del Mundo del cine. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo muy grande. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. Sacrificios en de animales, sacrificios rituales en de animales, pensábamos que no existían pero han vuelto y son miles y miles. Señores del fin del mundo, Javier Sevillano, Javier muy buenos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Ay, Dios mío. Es una barbaridad, es esto, una ¿verdad? barbaridad pero es lo que ocurre cada cinco años en Nepal en el que durante una semana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 Pero lo que, que ocurre... que claro, de civilizaciones antiguas. Claro, de bueno, lo que es que ellos pues mismos no, pensarán también, ahora, ¿no? o, o, o porque hay nepalíes civilizados... Vale, en, en la este, mayor parte, en este, en, en, ...en este caso, que también pensarán que los españoles y nuestras corridas de toros, pues están fuera claro, de lugar pues en el siglo XXI, evi evidentemente. Eso, claro. es una excepción, es minúscula. Eh, claro. eh, eh, lo que ocurre que aquí hace doscientos y pico años,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 búfalos. Evidentemente sin sí, un búfalos que sea machetazo limpio, y eh, eh tú imagínate en un campo del que no puedes eh, eh, escapar, escapar. Eh, unos animales Uf. viendo cómo mueren los otros y lo que o sea el, el sufrimiento matanza. innecesario, los terneros viendo cómo sus madres eh, son asesinadas, porque es un, esto es un brutal asesinato por esta panda de, de, de de berracos, de gentuza que no tienen otro nombre de una forma de un sitio que no pueda escapar evidentemente los niños son bienvenidos para ver esta matanza las personas ancianas hay que meter las personas ancianas se ungen de esta sangre para vivir más años y fíjate que luego se rebozan todos imagínate cómo queda este campo, esta zona después del sacrificio hace 2009 ya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 Yeah. Oye no lo hagas mira pues, para otro no, lado exactamente oye no lo hagas, porque no ya no la ley dice ya que esto está prohibido, pero si lo haces yo miro para otro lado, no es, es un poco la estrategia que usan como para decir que no podemos hacer nada más ¿no? eh, y, y, y como como digo, digo que hay alguien hay que dice pero es que hay mucha gente que vive de esto sí de bueno, es decir, esto, claro si eh, hay para mantener muchos esa locura, animales ¿no? que se crían en, en, en, en India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 Sí, que, que o, se buscan las excusas. Ellas, hombre, quiero decir, a lo mejor está sí, tal... Sí, o este sí, tal Prillanca, ¿por qué no preguntó a, a sus la padres? Diosa, a dio claro. la compensación. <ríe> Pero que decía, a lo mejor está eh, donde lleva la incultura, ¿no? Es sí, decir, sí, esta sí. priyanka Yadav, no es más fácil que pregunte a sus padres cómo, hizo, cómo hicieron al hermanito. Se llama follar, ni más ni menos. <ríe> se así, follar, dicho? follar. Es decir, <ríe> sí. papá, follar más que quiere un hermanito. Claro, claro. Es así de, de fácil, ¿no? Y dejar a los animalitos tranquilos y... Y, y sobre todo no sacrificarlos de esta, de esta forma tan extrema sí, y fíjate tan sin que sentido, además ¿no? estas eh, religiones orientales eh, parece que están rodeadas eh, de un halo de divinidad, de turismo, de, de misticismo de, de, de, decir, de espiritualidad y nada que ver, nada, desde nada luego,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 Un poquito sí. de leyenda urbana sí, sí, de, legal, do, de dónde, sí. de, ¿de bueno, dónde no son... habían salido No, no, no, vamos, ha sido Ha sido totalmente sí, suena, hoy suena noticia El asunto Pues esto que os cuento desgraciadamente Eso no es leyenda sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar Uno de vuestros eh, relatos Y ya sabéis que nos lo podéis seguir mandando A rosa.vitos.hondacero.es Rosa.vitos.hondacero.es El que escuchamos esta noche Se titula Y se llama Juan Suena el despertador Son las seis y media de la mañana Como cada día, Juan se levanta para ir al trabajo Hoy, sin mucha pereza, se siente especialmente descansado Sin prisa, se prepara para un largo día de rutina A las siete y media, puntual como un reloj Sale de su casa camino de la oficina La calle todavía permanece oscura y vacía, aún así se puede apreciar la pequeña capa de hielo formada sobre los coches aparcados camino a la parada de autobús. Juan se sorprende por ello, no tiene la sensación de que el día sea tan frío. Al final de la calle ve cómo se aproxima un autobús a la marquesina vacía, es el suyo, el número 82. Juan corre hacia la parada, llegando justo a tiempo, aunque el conductor parece no verlo y continúa su ruta sin parar, dejando a Juan atrás, cabreado y a la espera del siguiente autobús. Tras cinco minutos de aburrida espera, llega a la marquesina una mujer. Ronda los 50 años, mabrigada hasta tal punto que apenas se le ven los ojos, bufanda, gorro, orejeras, guantes... Buenos días saluda a Juan a la espera de réplica para iniciar una pequeña charla pero Juan no recibe respuesta o por lo menos no la escucha puede que la bufanda de la señora haya apagado su voz sea como sea, desiste de su intento por conversar se quedan los dos sentados sobre el frío metal de la marquesina, uno junto a otro sin mirarse, ignorándose mutuamente poco tiempo después llega su autobús, ambos suben Apenas media docena de pasajeros viajan en él Se siente a las plazas posteriores cerca de una joven pareja que aparentemente vuelve de fiesta Se sorprende por la conversación que mantienen Comentan detalles íntimos, muy íntimos Tan íntimos que lo incomodan hasta el punto de cambiar de asiento Alejándose de la pareja Veinte minutos más tarde, Juan llega a su destino Un bloque de oficinas sombrío, viejo y destartalado son las 8 y cuarto de la mañana la oscuridad de la noche empieza a desvanecerse dejando paso a la tímida luz del día su empresa una correduría de seguros en la que trabaja desde hace más de 15 años se sitúa en la novena planta en el ascensor como de costumbre se ignoran unos a otros nadie conoce a nadie nadie habla con nadie ni siquiera del tantas veces recurrido tiempo Hace ya años que dejó de intentar entablar diálogo en el ascensor Últimamente ya no daba ni los buenos días Cada vez que montaba en él Su imaginación lo transformaba en un camión de transporte de animales Y a sus ocupantes los convertía en ovejas ávidas Por sumergirse en sus teléfonos y auriculares Sumidas en su mundo Absortas de la triste y lúgrube realidad que lo rodeaba Resignadas O tal vez inconscientes de su destino en la cadena alimenticia Llega a su mesa, junto a otras tres más apartadas de la zona principal de la oficina Entre la sala de fotocopiadoras y los aseos de la empresa La mesa, flanqueada por dos biombos, solo deja a sus ojos a la vista Testigo de las idas y venidas de sus compañeros Solo el ruido de las impresoras funcionando Rompe de vez en cuando el silencio de un entorno completamente fúnebre Ve pasar las horas La manecilla del reloj parece congelarse según avanza el día. Por fin, tras una larga y ardua espera, la jornada llega a su fin. Con la oscuridad cayendo otra vez sobre las calles, Juan emprende la vuelta a casa. Después de un triste recorrido por la negra y ruidosa urbe, y tras tomar dos autobuses, llega finalmente a su domicilio. Ha sido un día raro, vacío, insustancial. ...según avanza por el pasillo de su bloque de apartamentos... ...se entristece, se apena... ...vuelve al cobijo de su refugio... ...sin haber reído en todo el día... ...sin haber sentido... ...sin haberse relacionado... ...lleva todo el día pensando que algo se le ha olvidado... ...que algo se le ha escapado... ...no sabe el qué... ...pero sí reconoce esa incómoda sensación de despiste... ...de olvido... ...rebotando dentro de su cabeza de repente todo cobra sentido cuando entra en su habitación para descubrir que alguien descansa plácidamente en la cama Belle no recuerda haber compartido su solitario lecho la noche anterior pero eso explicaría la sensación de olvido que lo atormentaba tal vez bebió más de la cuenta sigilosamente se acerca a la cama con el miedo invadiendo su cuerpo se aproxima a la Juan se queda petrificado un hombre de piel blanquecina enfermizo yace sobre ella parece no respirar está muerto la angustia y el pánico se apoderan completamente de él no puede ser es posible no lo entiendo exclama Juan cuando reconoce su rostro en el gélido cuerpo Juan había muerto la noche anterior Rosa de los Vientos, volvemos en mañana una y media, doce y media a la comunidad de Canaria la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero os recordamos ir a página web dentro de muy poquitas horas ahí está el programa en tiro y por secciones en onda OndaCero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos En la página web está el programa. Os recordamos también nuestra dirección de correo electrónico a rosa.vintos.arroba.ondacero.es. Mucha información en la página web. Contamos, bueno, de nuestro programa y de todos los programas de esta cadena de emisoras que os invitamos a seguir escuchando. Llega ahora en las noticias y llega también el doctor Beltrán. Os dejamos en buenas manos con él. Lo dicho, la Rosa dos vientos se envuelve mañana a la una y media de la madrugada a las doce y media... ...en la comunidad de Canaria. ...muchas gracias por haber estado ahí... ...descansad mucho...